Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una ya novena edición del Café Comiquero con Miquero con servidor Karmix. Y así como se oye, ahora sí estamos tomando un delicioso cafecito y por supuesto, no va a ser este un soliloquio como el programa anterior. En esta ocasión sí tenemos invitado. Estamos este hoy hoy estamos grabando, es un día domingo en la mañana, tempranito muy a gusto. Ya acabamos de desayunar. Listísimos para armar este este podcast con muchos muchos comentarios de muchas noticias padres que han ocurrido en el mundo del cómic durante esta semana eh, han eh, van llegando cómics nuevos eh, a méxico que eso hace un tema interesante y eh, antes que otra cosa me encantaría presentarles a mi invitado del día de hoy que eh, se escucha también de cómic manía algunas veces ha intervenido con algunas preguntas a través del, del soho chat eh, su nombre es zueuropa sureuropa un saludo a la gente del café comqueario de cómic manía ¿Cómo están todos? este Es mi primera vez aquí en Café Comiquero, literalmente tomando un, un buen cafecito. este Mi nombre es Daniel, este me pongo su ropa, me gusta mucho YouTube. Me imagino. Sí, este, me pueden llamar todos Daniel, la verdad es que nadie me llama su ropa. Me, me dicen más panda que... Ok. Todavía, pero bueno. Oye, ¿entonces eres fan de YouTube? Sí. Sí, me gusta mucho YouTube. Buenísimo, y tienes el disco de su Europa, me imagino. Sí, tengo todos los de los de Europa. tengo todos los de YouTube, o sea, sí. ¿Y, ¿Y cuál se te hace el mejor disco de YouTube? Hasta ahorita, hasta ahorita yo creo que Old Jagun Nipican sacaron el 2000 es muy bueno. Este Un Baby también bastante bueno. Yo creo que serían sus, sus mejores discos por la la parte que son discos en los que se reinventaron como Como banda, ¿no? O sea, en The no, National Baby dejan atrás los ochentas Y en All That You Can't Behind dejan atrás el sonido medio oscurito que traían Para regresar a un, a un tono mucho más clásico, ¿no? Entonces, ah, mira, buenísimo, si sí eres conocedor, eso es buenísimo Está sí. padre, pues, y fíjate, espero que a seas igual de conocedor con los cómics Este, si hablamos de Batman, sí <risa> Claro, porque Batman es la onda, poco no? Sí, no, Batman le gana a todos, ¿no? O sea, el... y si no le gana a todos a golpes, por lo menos encuentra la manera de ganarles, ¿no? Entonces a forma de que le gane hasta Galactus, caray. Sí, encuentra la forma de ganarle a Galactus, ¿no? O sea, algo inventaría, por suerte Arfur le pone un sprite que esconde el mundo para que no lo vea Galactus y con eso le gana, ¿no? Entonces, exacto. Y pues bueno, antes de que arranquemos propiamente con, con los temas de esta semana, pues sí me gustaría pues agradecerle a toda la gente que que ha tenido Pues se ha tomado la molestia de dejarme un mensaje de poner like a los posts que hemos subido en comicmania radio donde se sube el café comiquero desgraciadamente ya no se pueden poner mensajes en el este en el blog es una tristeza porque se me hacía un medio bastante padre para poner ahí toda la información completa y tener mensajes pero pues ya no se puede no no sé exactamente por qué pero este pues por lo pronto también está también el correo electrónico que es el café también ahí no pueden escribir pues eh, La verdad traía también una listita de pues toda la gente que quería agradecer, pero caray, no la tengo, desgraciadamente no, no la traje por las prisas de llegar temprano. Pero pues no sé, le agradezco a todos los que me han dejado un like, este sería injusto nombrar este al a, a algunos porque me faltarían bastantes, pero pues por ejemplo tengo ahí algunos mensajes importantes que me pidieron por ahí que diera algunos saludos. Eh, por ejemplo, eh, Omar Youssef me pidió que le diéramos un saludo a su novia Saraí. Y a, su, y a su amiga Romina también por ahí en eh, Orion Comics me pide que le mande un saludo este, a sus hijos que ya alguna vez por ahí mencionamos a su esposa un saludo también a sus pequeños eh, también eh, un saludo por supuesto a Cindy Marvel y Píldora Atómica que también me ayudan mucho a que se, se difunda este programa a través del Club del cómic y a toda la gente del Club del cómic también un gran saludo y gracias por descargar este podcast también a la gente de La Cobacha de Comics, eh, Manga, Videos y Más Eh, también eh, a quien más eh, a, la, a toda la gente que de alguna manera contribuye a que este podcast y el por supuesto el de comicmania Radio, pues se difundan semana con semana a través de la internet y pues me da mucho gusto que cada vez hay más gente que nos está escuchando, tanto a este programa como al Programa de Comic Manía, y está muy padre Porque finalmente la idea de esto, pues es que Ser un medio de contacto con, pues entre todos Nosotros que nos encantan los cómics, que nos apasiona este Medio, y que haya pues donde expresar Estas opiniones, ¿no? Entonces, la verdad Muchísimas gracias, de veras eh, No me caben las palabras para agradecerles a todos por este Por la forma en que nos ayudan a que esto se Comparta, y pues Hay muchos temas que ocurrieron en la semana y que también Algunas eh, preguntas y comentarios que que este que nos dejaron ahí en, este, en los diferentes medios y uno de ellos fue el del Free Comic Book Day que ya lo platicamos la, la semana pasada, pero me decías, Europa que este Daniel que tú no no pudiste ir, ¿verdad? No, no pude ir, tuve un, un pequeño accidente, entonces tuve una férula puesta en el pie toda la semana. No pude este conseguir nada, en el Free Comic Book Day. No iba por muchos cómics, literalmente nada más quería el de Superman, pero pues ni con ese, ¿no? Pero pues, creo que este com, ¿Cómo se llama? Comic Solo y también se une Entonces por ahí voy a checar a ver si lo encuentro por ahí el de Superman Y si no compra el TP Porque te digo que creo que es una reimpresión de Una historia premio 52 Entonces ah, O sea que si sí era Sí porque vi que lo escribían Jeff Jones y Richard Donner Yo me acordé que habían hecho algo juntos pero Ya tenía rato, no no en este universo nuevo ¿verdad? Sí, no, en ese universo nuevo Sobre todo por los dibujos de Andy Cooper No, no creo que no ha... No es cierto, era Sí, creo que Randy Cooper. Cooper, Adam Cooper, no, creo que no ha participado últimamente, ¿no? Nada más Sandy con Batman hace poco. Y ya, pero si sí, no no había no había habido nada de Adam Cooper con mucho menos con Jeff Jones y Superman, ¿no? Fuera de la JL, de la Justice League. Exacto. Y pues bueno, por ejemplo, ahorita que estaba recordando había algunos algunas preguntas que sobre algunos cómics en particular. Y un tema que la semana pasada yo quedé de investigar Y si algo me gusta hacer es cumplir lo que digo eh, Porque desgraciadamente no había leído esas historias Fue acerca de un cómic de, Fran de, de Frank Castle, de Punisher Que fue esa etapa muy rara en que se convirtió en Franken Castle sufiste esa etapa cuando lo hicieron un monstruo de Frankenstein? La oí, la oí por ahí, Franken Castle este No leí nada de... De hecho nunca he leído nada de Punisher, okay. pero este sí o sí por ahí que se convierte en un como Frankenstein o algo así, después de que lo matan según, ¿no? Entonces... Está rarísima la historia, yo. Me dio la tarea de buscar esos cómics para leerlos. Y debo decir que la premisa es muy mala. <risa> la idea es bastante boba, pero el desarrollo en general no está tan malo. A grandes rasgos lo que resulta ahí, hubo una serie durante la etapa de Dark Knight, te acordarás que Norman Osborn durante un tiempo había tomado control de del universo Marvel, del universo de S.H.I.E.L.D. había convertido a su agencia en otra. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la agencia? No, no me acuerdo cómo se llama. La S.H.I.E.L.D., ¿no? Sí. Hammer. Hammer. Ah, ya, Hammer, sí. Cuando quiere se quiere meter con Sansón a las patadas con Thor, tratando de gobernar Asgard y este no lo logra. Este, ahí empezó también a usar la armadura del Iron Patriot, ¿no? No Manos Bomb, ¿no? Sí. Exactamente, que el Iron Patriot lo vimos también en la película de Iron Man 3, que no es por supuesto No Manos, No Manos Bomb, sino que es Este, es War pero con nueva pintura, básicamente Bueno, en esa historia, o durante, o durante ese, ese momento Daken, el hijo de Wolverine eh, Mata a Punisher, lo destaza completamente O sea, lo hace pedazos, así literal lo, Hay pedazos de Punisher en las alcantarillas Y pues todos podríamos haber pensado que ese llegaba al personaje Obviamente, pues Marvel no iba a dejar morir ese personaje Y lo que hacen es que eh, En el siguiente número del cómic de Punisher que en ese tiempo era el Punisher volumen 7, porque esa esa modita de renombrar de renombrar los cómics a cada rato como que es bastante molesta para irle siguiendo la numeración, pero bueno, era Punisher volumen 7 número 11 si mal no recuerdo. Eh, hay unos personajes que son los Moloides, que son los del los hombres topo. ¿No estás acuerdasos es que son como ojones, pero que no pueden ver que se pelean contra los Fantastic Four? No, nunca nunca sup ellos no eso sino nunca les he leído bueno esos fueron como de su primera aparición de los fantastásticos había un hombre que era el hombre topo y tenía unos asistentes que eran unos monstrutos ojones y cabezones que se llaman moloides esos moloides agarran los pedazos de Punisher y se los llevan nadie sabe exactamente por qué pero resulta que se lo llevan a un personaje que lo, lo vuelve a armar y lo arma como un monstruo de frankenstein y ese personaje no es otra más que michael morbius que es el vampiro viviente entonces De la forma más rara o bizarra del mundo resulta que hay un eh, mor lideera un grupo que se llama la leyion of monsters y la leyion of monsters está compuesto por análogos de las versiones clásicas de drácula de la momia del hombre lobo de la este del monstruo de la laguna negra o sea cosas así y ese y estos monstruos son perseguidos como si fueran mutantes resulta que hay un, un grupo de, de este, una milicia japonesa que se dedica a destruir monstruos Solo por el hecho de que parecen diferentes Según la historia que nos plantea aquí en el cómic de Punisher resulta que estos monstruos no son malos tal cual Solamente son raros Se ven feos y son monstruosos Pero no necesariamente son malos Entonces esta, este grupo paramilitar se dedica a matarlos Y Morbius revive a Punisher Lo hace como un tipo monstruo de Frankenstein Porque necesita su ayuda Para vengar a todos los que ya ha matado Y para destruir a este equipo militar que está matando a los monstruos Frank revive sí, pero está como loco porque no, o sea, su cerebro queda dañado y requiere una pastilla cada 12 horas más o menos para que este mantenga su cordura y realmente pueda ayudarlos. Frank no está de acuerdo, pues la y dice, "No, o sea, yo ya estaba muerto, ya iba a ya llegar con mi familia, con mis hijos que me esperan porque pues este me, los mataron hace mucho tiempo, yo ya estaba descansando en paz, pero regañarientes se pone a ayudarlos." Larga historia corta, la razón de por qué vuelve a ser Punisher, o sea, por qué es que pierde todo esto de ser monstruo de Frankenstein, es porque parte de la historia involucraba a una gema, una joyita, que se llama la Bloodstone, o la piedra de sangre. Esta Bloodstone eh, la, la quería el villano malo de Malolandia de esta historia, para regenerar su cuerpo. Entonces fue muy conveniente que pues, es una eh, gema que da poderes y que al mismo tiempo regenera la, el cuerpo y, y restituye la vida. Entonces, durante estos números, que serían del número 11 al 17 de esta saga, se vuelve a pelear contra Daken, contra el Dark Wolverine, le gana, eh, obtiene la gema de la Bloodstone para él mismo y la utiliza para regenerarse. Entonces, deja de ser Frankencastle porque su propio cuerpo se empieza a regenerar, pero eso ocurre esa transformación ocurre en un solo número ya al final, era literalmente como barrer toda la cochinada que ya hizo la escritora anterior para dejarle un Frank Castle Punisher normalito al siguiente y relanzar nuevamente el cómic de Punisher, que es algo que hace rato estábamos platicando Daniel y yo de que es muy común que los escritores, por ejemplo, como Grant Morrison o como este, no sé, eh, tal vez este Scott Snyder en su momento, no lo sabemos, eh empiecen como que a recoger su tiradero para que la para que le dejen lo, eh, la chamba al siguiente, ¿no? Para dejar este un digamos un personaje como estaba antes para que otro escritor empiece lo que su historia a lo mejor sin tocar sin tocar tanto lo que ya había hecho el anterior no porque implicaría implicaría to, tocarlo en, en lo que escribi hizo el escritor anterior implicaría que al personaje en la nueva historia pues le afecte en algo no lo que ya trae antes entonces como que hacen mucho eso no este recojo todo lo que yo hice Dejo el personaje como estaba Y de ahí que otro empiece a hacer sus historias Y en, de esa manera pues Como que las historias no se, no se tocan entre sí Entonces puedes leer perfectamente Lo que hace Snyder Sin necesidad de haber leído lo que hizo Morrison O cosas así no Exactamente, que pues, qué triste no Que de repente esas historias que ya les costó trabajo crear Pues tenga que quitar todo Para que dejen limpia La, el, la mesa para el que sigue Pero Habría cosas que sería interesante que continuaran, ¿no? Platicábamos que tal vez el hecho de tener un Batman Inc, o sea, un, una una empresa de Batman, pues sería interesante, ¿no? Que lo mantuvieran, pero yo creo que eso también lo van a quitar, ¿no? Con lo de la muerte de ah, de Damian Wayne, yo creo que sí. Este, aparte ya habían este hace ya habían como que metido guiños de Batman Inc en la continuidad de, de lo que está haciendo Snyder, ¿no? En, se tocan algo en algunos números de Death of the Family. Se toca que quizás este el guasón ya está familiarizado con, con lo que es Batman Inc. y entonces por eso se imagina que, que puede saber quién la identidad de cada uno de ellos, ¿no? De la de la Batifamilia, ¿no? Entonces, si ya eh, si ya permiten a Snyder tocar un poquito la continuidad de Batman Inc. que está haciendo Morrison, hubiera sido muy interesante o sería muy interesante que dejaran que esa continuidad que ya construyó Morrison pues siguiera afectando a directamente al mito, ¿no? De Batman, ¿no? Ok, no, espero que de alguna manera me retengan algo, no para que no sea sobre todo porque es frustrante que ya le invertiste, no sé, eh, 3 dólares o 4 dólares por cómic para que después te digan, no, eso ya no vale, ¿no? ya no cuenta, o sea, como que sí, se siente medio gacho. Y bueno, también de las preguntas Porque por ahí nos hicieron Les digo, lo estoy haciendo de memoria Porque no traigo ahorita mi acordeón Pero por ahí otra las preguntas que nos decían eh, Si recuerdo no recuerdo, si, lo, lo hizo Jack Morrison Un escucha del programa Es eh, si podríamos hablar acerca de los Guardians of the Galaxy Los Guardianes de la Galaxia Que próximamente tendrán película este, en Marvel Como parte de la fase 2 de su universo fílmico Y específicamente de una historia en la cual eh, Capturan a Galactus Y dije, ah, caray, Honestamente, no estoy muy enterado de los Guardians En general, sé que vier un eh, hay una serie original de los Guardians of the galaxy este que empezó por ahí de los sets donde eran totalmente diferentes a los guardians que vamos a ver en la película los originales eran, por ejemplo este pan astrovic que se llama Major mayor victory todo esto ocurre en el futuro así como en el siglo 30 más o menos eh, van astro tiene el escudo del capitán américa no es una copia sino tiene el escudo verdadero del capitán américa por diferentes circunstancias está otra persona que se llama martin X, que es, este está hecho como de como de cristal está Charlie 27 que es un soldado del futuro, está también eh Jondu que es un personaje que parece que tiene un mohawk como si fuera una aleta en la cabeza, que también va a estar dentro de la película de Guardians of the Galaxy dicen por ahí que lo va a interpretar no estoy seguro si bien dice lo de Rock, pero uno de ellos lo va a interpretar, a ver qué tal les queda. Y esto todo, todo eso eh, y también Starhawk era otro este otro personaje de los Guardians que que que aparece en la serie original. Todos esos Guardians ocurren en el futuro. En nuestros días en el presente hay otro equipo de Guardians of the Galaxy que son este Rocket Raccoon, que es un mapache, así tal cual, es un mapache que tiene un que habla y tiene una pistola. Está otro personaje que se llama Groot, que es como un árbol viviente que solo lo único que dice es "I am Groot", es lo único que sabe decir. Está otro que es este Star-Lord, que es Peter Quill, que su historia está muy padre, y que la pueden ya empezar a seguir en el cómic de Guardians of the Galaxy que ya salió de Marvel Now, publicado actualmente en en Mar por Marvel Televisa. Y este también Nova, y entre otros varios personajes eh, que eh, del universo cósmico. Pero la historia que me comenta o que me pregunta Jack, que me pregunta Jack Morrison de, de Galactus, me parece que corresponde a un número de la continuidad o de los Guardians viejitos, que fue el número 25. El número 25, este me di la tarea de buscarlo y es un número que salió con portada metalizada muy noventera, o pues sea, así con holograma y toda la onda. Escrito, dibujado y todo por Jim Valentino. Jim Valentino que posteriormente se iría a Image Comics para bueno, fundar Image Comics y crear el personaje de Shadow Hawk si mal no recuerdo. Eh, él se encargaba de dibujar y escribir ganas de Galaxy. Era como hacía mucho lo que hacía Jim Lee o Todd McFarlane en sus respectivos títulos antes de irse para para Image. Entonces, en esa historia nos cuentan de que Galac de que en el futuro, en el siglo 30 más o menos, Eh, Galactus había, eh, estaba sufriendo de, de hambre Porque ya no había no tenía un heraldo que lo estuviera eh, llevando a los planetas Para poder comerlos, que es lo que siempre hace Y nos, nos cuentan también que en el futuro El Silver Surfer, eh, te acordabas que es el heraldo de Galactus eh, Ve su planeta destruido, su planeta natal, Zenlar Cuando ve que es destruido y que es culpa de Galactus Se revela contra su amo, intenta destruirlo ...pero Galactus que es mucho más poderoso... ...le quita todo el poder cósmico... ...todo el recubrimiento plateado... ...y lo deja a su suerte en el espacio para que muera... ...pero un guardián de la Gal... ...uno de los... este guardián... ...un este... ...un Watcher... ...de esos de los cabezones... ...de los vigilantes... ...lo que hace es... ...sacarlo del espacio-tiempo... ...para que este, se pudiera... ...salvar y le otorga las negabandas que son este las bandas que trae el Capitán Marvel, el Capitán Marvel de, de Marvel Comics, y le otorgan grandes poderes y le enseña a utilizarlas, de tal manera que empieza a reconstruir su piel plateada y se convierte en un nuevo personaje llamado Guardian o Guardian. En esta historia, los Guardians of the Galaxy, que, que, los, los clásicos que es Vance Astro, Bill Mantle etcétera, ayudan a este al Silver Surfer para este eh, de una vez por todas tratar de detener a Galactus. Y en cierta forma lo logran, no es que lo capturen tal cual, sino que el Guardian o el Silver Surfer en el futuro, lo que hace es volver a a ser quien le dé la información de los planetas para poder consumir, pero ya no en calidad de heraldo, sino como de un amigo, como de un este de un compañero. Y está padre la historia en general, se me hace buena, el dibujo era era padre para el momento, ahorita ya lo ves y se ve muy chistoso. Había algunas algunas caras que dices, "Dios mío, esto que es", pero ahora estaba está interesante y se lo, y si lo quieren conseguir, está muy muy barato. Es el Guardians of the Galaxy número 25 Es un número como de aniversario Publicado en el 91 más o menos Y yo lo vi en una página este No creo que lo encuentren aquí en un fantástico Comic Castle A lo mejor con algún este revendedor en Comics México No estoy muy seguro si lo pueden conseguir ahí Pero eh, si lo compran en línea eh, Cuesta creo que dos dólares con 50 centavos O sea es muy muy baratito Lo pueden pedir este en tiendas como My Comic Shop O Lone Star Comics se los mandan hasta su casa y no es muy caro el envío, más o menos, pero pidan más cómics para que no salga tan caro. Y si les interesa lo pueden pedir hay bastantes copias, como que la gente como que no le interesó tanto, pero la historia está padre, la verdad sí está está de llamar la atención. Y este también por ahí no sé, no sé la otra pregunta, que sería un muy buen tema para que también Daniel ya no ya participe no tanto en el Soilloqueo. Que una pregunta que nos hace Luis Rome es si podríamos dar nuestra opinión de la corte de los buzz. A mí en particular me gustó, dentro de los nuevos 52, pero, Daniel, ¿tú qué opinas? Tú que ya leíste, la, creo que leíste ya hasta Death of the Family también, ¿qué opinas de la corte y la noche de los búhos? O sea, las historias así consecutivas. La corte la empezaron a construir muy bien, este es un poquito, digamos, absurdo la parte que Batman nunca se dio cuenta que existía la corte de los búhos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que...? Si tienes un personaje que puede ganar la Galactus, no se da cuenta de que existe una una este una secta en Ciudad Gótica que controla más o menos todo el bueno, todo El, el gran Mono así, bueno, toda la ciudad, ¿no? Este que tenía a lo mejor bastante que ver, ¿no? con la ciudad. Entonces, esa es la parte que más o menos se me hace media absurda, ¿no? que Batman no se diera cuenta de que existía esa corte. Este, hay una parte donde recuerda que de niño, este, entró a uno de los de los cuarteles de la, de la Corte. Este, hay otra parte donde te dan a entender que lo del asesinato de sus padres tiene que ver con la Corte. No me gustaba mucho esa parte, no me gustó mucho esa parte. La construcción como tal es buena que se empieza a pelear con cada uno de los Talons que le mandan, o sea, es muy buena porque pues digo, es como que un reto más, ¿no? a Batman, pero El tratar de meterle ya partes de la corte a su origen, como que no me no me hacía bastante click, ¿no? Yo creo que el origen de Batman es algo que ya deberían de, de dejar de tocar, o sea, ya está claro cómo es el origen de Batman y se acabó, o sea, deberían de dejar de tocarlo. Te tengo malas noticias, compañero. <risa> se llama Batman Gen Zero. Sí, este, lo van a rebotear, cosa que prometieron que no iban a hacer, bueno Entonces, bueno... Ya, este... Ahorraremos dinero porque vamos a dejar de comprar Batman. <risa> Pero bueno, ya. Este... Cuando llega la noche de los búhos La única parte que no me gusta es como manda a llamar a toda la Batifamilia. ¿No? O sea... ¿Por qué no te gusta esa parte? Porque... Antes... Cuando la Batifamilia, este se involucraba, en algún caso que Batman tuviera, ¿no? que Nguyen tuviera que involucrarse, que Robin tuviera que involucrarse, como que lo hacían un poquito más solos, ¿no? o sea ellos se daban cuenta de que Batman estaban en problemas entonces solitos iban y lo ayudaban no había bronca, ¿no? pero ahora como que el mensaje de Alfred, haz la llamada y Alfred ya va a ver a toda la Batifamilia, nos están partiendo literalmente toda la mandarina en gagos o sea si, sí, o sea, como... Sí, en teoría se supone que Batman puede con todos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué? Eh, Porque es como que esa muleta, ¿no? De tratar de apoyarse a tantos. Si él mismo a veces es tan arrogante de decir, yo no necesito a nadie. Sí, no. Sí, a veces es tan arrogante de, yo no necesito a nadie. A veces por no poner en peligro a, a sus protegidos, ¿no? A Dick Grayson, a Damian Wayne ahorita, bueno. Antes. Ya, ahorita ya no. <risa> en paz, descansen. A veces por no ponerlos en peligro. Pero este, pero ellos siempre estaban ahí, ¿no? Siempre estaban al pie del cañón, no ni estaban, no ni estaba llamarlos, ¿no? Y ahorita sí es como que una llamada así desesperada de, ¿saben qué? Ya no puedo, échenme este, la échenme la mano, o sea, no no se me hacía, bueno, no sé, la forma de meterlos, no me gustó como tal. Después empieza cada uno de los ties que a mi gusto no tiene nada que ver con la historia, son nada más cada uno de los personajes peleándose con algún talón, Catwoman por ejemplo no tiene nada que ver, nada más se pelea con un talón ahí ya, Nightwing que no terminé de leerlo completo, pero más o menos ese sí tiene sí tiene que ver, como también la parte de The Double Family, que más o menos sí tiene que ver el tagline de Nightwing y es el único bueno, no después del título principal de Batman, que es donde se desarrolla toda la, toda la historia, ¿no? Y es que por ejemplo, qué bueno que mencionas lo de Nightwing porque su origen de Nightwing aparentemente también está muy ligado a los a los Talons, ¿no? De hecho, él en parte, en alguna parte de la historia de la Corte o de la o de la noche, no me acuerdo cuál, decían que él estaba destinado para ser uno de los Talons, si, ¿no? Sí, este, mencionan que él iba a ser un Talon. De hecho, el el Talon que, que Batman atrapa es como que su tatarabuelo, bisabuelo algo así, ¿no? Este, es cuando le da el famoso golpe que le tira el diente. Sí. ¿No? entonces este, sí estaba, esa parte estaba bastante bien hecha, ¿no? El que trataran de meterte también al origen de Nightwing, que tenía que ver con la Corte de los Búhos, estuvo mucho mejor hecha que tratarte de meter que el asesinato de los padres de Bruce Wayne tenía que ver con la Corte de los Búhos, ¿no? Esa, esa como que te la compró más, la verdad. Y fíjate, algo que sí lo que sí me gustó como idea en general está padre, es que el enemigo natural de un murciélago puede ser un búho. O sea, un tecolote, un búho, sí, o sea, casa murciélagos, casa de roedores, entonces eh, se me hace una idea muy interesante para arrancar los nuevos 52, porque era como que irse un poquito a lo que hacen en Spider-Man, ¿no? Que en Spider-Man pues el enemigo natural de una araña puede ser un escorpión, ¿no? Por decir algo, o sea, todo lo lo relación con animales. Entonces, Batman que tiene su, su motivo es un murciélago, tener de enemigo a un a un, a un depredador está está se me hace muy muy interesante. Y también me gustó la parte de que la corte de los búhos ha estado vigente desde años, o sea, y que incluso no sé si leíste, la, eh, o ha seguido la historia de Jonah Hex, la de este All Star Western, leí el número uno y el número dos, y ya después ya lo dejé de leer, la verdad es, estaba bueno era muy bueno, pero tenía uno que ser muy selectivo con lo que compraba, porque no alcanza para todo, pero era muy bueno, no leí el tallín, pero yo creo que fue interesante, no sé si, si, hay, si hayan hayan tomado en cuenta la parte de que si la corte de los búhos ya existía desde inmemorables tiempos atrás en la ciudad entonces que en Jonah Hetz trataran la, la historia de que a lo mejor Jonah Hetz se dio cuenta en su tiempo, ¿no? De, de la corte de hecho así fue, de hecho así como lo mencionas fue tal cual de que ya lo, ya lo establecieron como una familia criminal importante dentro del universo de Batman dentro de Ciudad Gótica de que los búhos han estado presentes desde prácticamente desde tiempos de la colonia no entonces la verdad está que Como que lo trataron de darle una raíz más eh, fuerte al hecho de que existiera ese, esa organización para que tuviera más peso en la historia de Snyder. Pero en general, a mí la idea de que exista la corte de los búhos se me hace buena, más no tanto, por ejemplo, te acordarás el final de la noche de los búhos, ¿quién era el villano? Su hermano perdido, el hermano incómodo de Batman. ¿Exacto? Sí, o sea, estaba hasta cierto punto interesante, ¿no? Pero también el hermano de Batman, yo creo que es un personaje que ya tocaron en su momento y que hasta ahí debieron de haberlo dejado, o sea, no creo no creo que sea un personaje que dé para más, ¿no? O sea, como villano, yo creo que ya dio lo que tenía que dar y estaba interesante hasta cierto punto, pero me hubiera gustado que el villano final o el líder de la corte del de toda la corte de los wuxia hubiera sido otro otro villano, a lo mejor un personaje totalmente nuevo, ¿no? que pintaba bien, ¿no? Porque así fue como empezaron a construir la Corte de los Búhos. Estaba totalmente nueva. Bueno, salvaguéis de Gotham, que más o menos te, te pintan este un poquito no de dónde viene. Gates of Gotham ocurre antes de los nuevos 52, ¿no? Sí, ocurre de, de este Dick Grayson es Batman. Ajá. Antes de que regresara Bruce Wayne, este Robin es Damian Wayne. Okay. Ajá, y este y sale Cassandra Crane, que ah, es tampoco. la Batgirl. Era una Batgirl que a mí me gustaba mucho. Oh, sí. Ahorita sí ya no, ya no está Pero la historia es buena Te pintan más o menos Que la corte de los dos tenía que ver con las cinco familias Más, este... Más, digamos, Importante. más importantes De Ciudad Gótica Una, obviamente, este la familia Wayne no Ahí te meten Que la familia Cobblepot es una de las Más importantes Que es la del Pingüino, ¿no? Esa es la familia de Oswald Cobblepot La familia Cobble es la del Pingüino, pero... Pues como que contrasta un poquito con el verdadero origen del, del pingüino, ¿no? O sea, porque como tal no era de una familia pues, muy acomodada, ¿no? Entonces, pero bueno, le sacan que siempre fue una familia súper acomodada, pues bueno, está bien. Necesitaban cinco familias que meter, ¿no? Digo, ¿a quién más metías? quiénes son las otras tres? Eh? Yo la verdad no leí Gates of Gotham. Sé que está publicando la ahorita Marvel Televisa, pero no la he seguido. ¿Quiénes son las otras tres? No me acuerdo de las otras dos, pero una es este, la familia de Hush Ah, de los Elliot De los Elliot, la familia de los Elliot, familia Wayne, la familia Cobblepot Y las otras dos, no recuerdo que, cuáles son, la verdad no, es que llegaste al número 3 ¿No serían los Dent? Yo creo, a lo mejor puede ser los Dent, sí, eran una familia acomodada No, no, no con no llegué hasta el número hasta los cinco números, no he comprado el quinto, me perdí el cuarto. Ah, okay. Llegué hasta el tercero, pero pero bueno, la premisa de la historia iba más o menos por por ahí para construir lo que venía después en los en los nuevos 52 con la corte de los búhos. Okay. Y la verdad es una muy buena historia con sin sin meter la corte de los búhos, ¿no? Pero la verdad es una muy buena historia. Este, pues sí recomiendo bastante que la sigan. Este una historia, sin sin tener que meter la corte de los búhos, Dick Grayson como Batman la verdad yo creo es el, el personaje que podría tomar el manto, yo es el único que veo como Batman si no es Bruce Wayne si sí, definitivamente, o sea, yo no, no me imagino a Jason Todd tomando el manto de Batman no, de hecho, ya hay algunas imágenes donde Jason Todd tenía pistolas no con el manto de Batman le traía colgada su, pues este, su sus balas ahí toda la cosa, o sea no leíste esa miniserie que se llamó Battle for the Cowl cuando pelean por la capucha la publico, creo que vi también aquí en México leí algunos pedacitos, no la leí completa pero sí vi que salía hasta Tim Drake con su con su bastón, ajá, con su bastón ahí vestido de Batman se veía como un Batman muy muy ajá, muy de los ochentas, una cosa así este, bueno, suena más o menos divertida pero, pero sí Dick Grayson yo creo que es el personaje que, si no es Bruce Wayne Batman el único que puede ser Batman es Dick Grayson Aunque Addy Grayson no le gusta, ¿no? Pero exacto, ¿no? Creo que tiene razón. Yo creo que si alguien se merece ser Batman después de Bruce Wayne, es Dick Grayson. Y, y aparte Dick Grayson es la onda como personaje. Uh -huh. O sea, Nightwing es de mis personajes favoritos en la vida. Y volviendo un poquito a la corte de los Vot, ¿qué te pareció el dibujo de Capulo en esa saga en particular? El dibujo es muy bueno. Bueno, Capulo de Porcides sí, de que trabajaba en Spawn me gusta mucho. Es muy bueno su dibujo. Este me gustó mucho que se quitó tantito el estilo de Todd McFarlane para Bastante. para dibujar este batman la verdad es que si sí se hubiera visto medio raro seguir con el mismo estilo que traía ni más muy bueno el dibujo tanto que Nero de The Family es el único que sabía hacer bien la máscara del Joker no este, muy bueno el dibujo, la verdad es que el dibujo si sí menciona aparte es totalmente otra cosa este y pega bien no con la historia de Snyder, o sea pega bien con lo que Snyder construye en, en su título ¿Te tocó ir a la mole, conocer a Capulo? Sí, me formé, fui el domingo, no fui los primeros dos días, pretendía ir, pero tuve unos compromisos Fui el domingo, me formé para, obviamente, mi autógrafo de Capulo No pude convivir con él como hubiera querido, porque, sigo tenía una fila impresionante Entonces, nada más, básicamente estaba firmando y pásenle, pásenle, porque Sí, no, la verdad es que estaba impresionante la fila, ¿no? Para Capulo y para Dan Slot, sobre todo para Capulo, ¿no? Y no te quedas alguna de las pláticas con... Ah, no, ya no tocó la plática con Capulo, ¿verdad? no me hubiera, me hubiera gustado quedarme. Dicen que fue muy divertida, aunque la traducción no fue exactamente lo mejor. Este, es el que hizo la traducción de Watchmen, entonces... No esperen... Okay. <risa> ¿Él tradujo Watchmen? Sí, es este, Matamoros, ¿no? El que estuvo de traductor, sí, él tradujo Watchmen. ¿Él tradujo Watchmen? No, ya no lo compré. <risa> <risa> sí, no esperen... Si van a leer Watchmen, no esperen grandes grandes cosas en cuanto a la traducción, este, como te estaba comentando hace rato, yo creo que lo mejor es comprarlo en inglés, y si lo pueden leer en inglés, mejor, ¿no? Ok, perfecto, Mira, ¿y ¿qué te autografió Capullo en su momento? este Yo le pedí que me autografiara el número 0 de Batman, este fue como... estuve buscando varios varios cómics que, que pudieran cuadrar, entonces me llevé el número 0 de Batman, me autografió el número cero, quería que me autografiara un número de Spawn tengo autografiado por Al Simmons. Ah, cuando vino a la Mesif, ¿verdad? Vino Al Simmons, ojo, no vino el personaje, vino Al Simmons de la vida real. El de la vida real en el que está basado el Sí, sí, sí. El personaje, el motografón comic Spawn. Y yo quería que me autografiara ese cómic porque aparte lo dibuja Capulo. Por cierto, hablando de Al Simmons, ¿te supiste esa historia que hay un lío legal por su nombre? No. Resulta que Todd McFarlane lo está demandando por presentarse como Al Simmons de y sí, así se llama es pues que se llama pero como él sacó un libro por ahí de yo fui Spawn o no sé algo así este dice no es que estás lucrando con tu nombre pues, así me llamo ¿no? pues sí claro así se llama o sea a lo mejor el que usa el nombre de Spawn pues sí ahí sí ya no va pero se llama Al Simmons o sea en todo caso al que debe mandar es a McQuarran porque usó su nombre o sea Y aparte lo, lo curioso, te, te acordarás que no sé si te tocó cuando vino Al Simmons Pero él recorrió el circuito de convenciones vestido de Spawn No no recuerdo que haya venido vestido de Spawn Me acuerdo que sí lo vi, pero no no me acuerdo vestido de Spawn no. Sí, o sea, aquí en, a la Mesif en particular no no vino así Pero por ejemplo en la San Diego Comic Con, etcétera Él tenía su, su stand, su boot, como parte de Image Comics Que decía, este, Al Simmons Spawn, y estaba el vestido de Spawn Entonces McFarlane le decía, pues ponte esto, o sea, tú eres Spawn Y ahora cómo te, con qué cara le reclamas, ¿no? Pues sí, primero les da onda el personaje y después lo le reclama es como el chavo del 8, ¿no? <risa> primero les da el personaje y después ya no quiere que lo usen, o sea. Sí, sí, la verdad hay un mal, mal detalle de repente de Macarlan, pero bueno. Y este, y por ejemplo, ahorita cambiando ya un poquito de tema, que estábamos viendo este también algunos este otros otros temas en particular. Nos preguntaba un este un escucha a través de un correo Se me, se me hizo una este, pregunta interesante Se llama Juan Manuel Y hace rato platicábamos Sin querer tocaste el tema hace que entráramos al aire De qué nos mueve A comprar un cómic O sea, por qué comprar X título Y por qué no comprar otro Y a, platicamos hace rato de que hay gente que va más por la historia Gente que va más por el dibujante Gente que va más por el escritor Por el personaje, etcétera Yo tengo mi particular punto de vista Pero me gustaría primero que nada, Daniel, conocer el tuyo ¿A ti qué te mueve a comprar, por ejemplo, Batman? O ahorita que dijiste, es que ya voy a dejar de comprar Batman porque esto no se ve bien. O sea, ¿por qué seguías comprando Batman de Snyder? ¿Por Snyder? ¿Por Capullo? ¿Por qué era Batman? Eh, ¿Qué es lo que a ti te mueve para comprar un cómic? Yo acabo de regresar a leer cómics cuando salieron los nuevos 52. Antes de los nuevos 52 lo dejé mucho tiempo. De hecho, Batman Reef la leí a destiempo. A lo mejor también por eso no me gustó y por eso no lo entendí. Porque la leí muy a destiempo. este Yo me enteré de que pretendían matar a Batman por las noticias, porque hasta salió con López Doriga, creo, o sea, entonces ¿qué me motivó a mí? ¿Qué me motivó que siempre seguía a Batman? Yo siempre seguía a Batman. No sabía que había hecho Snyder, hasta ahorita ya más o menos sé que qué es lo que hizo Snyder, la, lo que ha hecho antes, lo que está haciendo ahorita con Batman, lo que está haciendo con Swamp Thing o creo que ya dejó de hacer, que no creo que ya lo ya dejó Swamp Thing. Este, ¿qué me motivó a mí Batman? la cuando red cuando volví a sacar una suscripción en ComiCast, bueno, la primera que hice porque antes no no tenía suscripción con ellos. ¿Qué fue lo que metí? Puro título de Batman. Okay. Metí Action Comics, y metí Superman que dejé como en el número 5 porque <risa> lo de Grant Morrison. Este, ¿deja tú de Grant Morrison? Este, ese no es Superman. ¿No? Es Superman bueno. murió con los nuevos 52, ¿no? Ese no es Superman. Este ...ya no está el Boy Scout de antes, entonces... ...ese no es Superman, ¿no? Por eso querías el cómic del Free Comic Book Day... ...porque era una historia pre-nuevo 52... ...exacto, yo quería leer... ...a mí me encanta Superman también, ¿no? Y, y sus historias son muy buenas, o sea... Eh, ...no tiene tan grandes historias, pero... ...pero Superman me entretenía mucho, entonces... ...y pero me gustaba mucho la parte de que era... ...era un Boy Scout, o sea... ...su interacción que tenía con Batman pre-52 era excelente porque eran totalmente contrapartes diferentes, no? O sea exacto se llevaban muy bien, no? O sea no estaban de acuerdo cada uno con sus métodos pero se respetaban, mutuamente se respetaban y ahorita superman hace cosas que batman haría, no? entonces no cuadra para nada no? entonces no, ese no es superman, entonces, por eso lo de que? No, no. Yo espero que el Superman que veamos en la película de Man of Steel Ese sí sea Superman No sé, no he visto los trailers, ni quiero saber Pero tengo la esperanza de que sea un buen Superman Para ti que no has visto los trailers Déjame decirte que por lo menos en los que yo he visto Si yo sí los vi Este, sí veo a Superman Con eso, ya, ya me la vendiste Ahí estoy en el cine Con esa opinión que tiene Superman Y si piensas que este sí se parece a Superman Ahí estoy Y entonces me decías, por lo que estoy ti Te mueve más el personaje que el escritor o que el dibujante porque quiero entender que va por ahí en ese momento que los empecé a, a comprar, este bueno que retorne al mundo de los cómics que volvía a leer cómics si sí me motivó mucho el personaje porque yo siempre seguía Batman siempre fui fanático de Batman desde chico nunca me guié mucho por los escritores a menos que sea llaman wey Ah, ok, entonces si sí, hay por ahí escritores que te llaman la atención, Mark Waid, sí. ok, muy bien. Sí, Mark Wade, este y Jeff Jones que no esté tocando Batman, porque es malísimo tocando Batman. ¿Jeff Jones? Sí. Leíste, me imagino, Batman Tierra 1 o Earth 1, ¿no? Sí, lo compré ahora con Televisa, no lo pude comprar en inglés, pero la verdad es que por lo que hizo no me quedan ni ganas de comprarlo en inglés. No, o sea, Jeff Jones tocando Batman no me gusta para nada, o sea, no es Batman. Lo pinta como un idiota sin superpoderes O sea, el hecho de que en la Justice League Linterna Verde se la pase burlándose De que es el único sin superpoderes O sea, no sé Y Batman lo permite como si nada Ajá, te habla mucho de qué opinión tiene Jeff Jones acerca del personaje, ¿no? Sí, no, no me gusta para nada O sea, se nota a Leguas Que no le gusta a Batman Entonces, pues a mí no me gusta él escribiendo Batman Pero escribe muy bien Linterna Verde Oh, bastante, bastante bien Y qué lástima que... Pues lástima y no, pero qué lástima por un lado que ya se va a acabar su etapa en Linterna Verde Pero por otro lado creo que ya es necesario O sea ya, creo que ya dijo lo que tenía que decir con el personaje, ¿no? Este, no leí los últimos eventos de Linterna Verde Pero parece ser que más o menos ahí las opiniones que he escuchado es que Pues que ya se le acabó, ¿no? Lo que, la imaginación que tiene para, para Linterna Verde Ya de lo que tenía que dar Ya este, ya llegó un punto en el que ya debe de cerrar su Su, este... Ya debe de cerrar sus arcos con Linterna Verde ¿no? Lleva muchísimo tiempo escribiéndolo este Revolucionó totalmente al personaje no Lo hizo muy bien este Pero sí, yo creo que ya es tiempo De darle paso a A nuevos escritores, a nuevos creativos Para tocar este a Linterna Verde El problema es que vayan A poner a un buen escritor Ese es el detalle que, que por ahí Lo platicamos hace ya, hace mucho en alguna emisión Del Café Comiquero, de que algunos escritores Que pusieron para Green Lantern, Green Lantern Core Y para Red Lanterns ni siquiera llegaron al número uno o Se los habían ya contratado, empezaron a, a escribir sus guiones y DC les dijo, "No, esto no va con para dónde queremos llevar la franquicia. Vuelvelo a hacer." Y dijeron, "No, no lo vuelvo a hacer." Entonces, metieron a escritores de Ryan a ver para ver qué tal les va con uno con este relanzamiento que desde ahí empezaron, creo que con el pie izquierdo, ¿no? Lo que comentábamos hace hace unos momentos antes de entrar al aire, este el hermetismo de DC a no permitir que se toquen sus personajes un poquito más allá de la cuenta, como que hace quedar mal a sus propios creativos, o sea, no, o sea, no no dudo que haya creativos que traigan excelentes ideas para el personaje, pero no se llevan a cabo, ¿por qué? Porque DC a lo mejor les dice, "Sabes qué? no puedes tocar ni el color de las botas de Superman", o sea, no no, no puedes hacer nada más que no sea Lo que yo digo, entonces, si van a escribir lo que de ese les diga, pues entonces todos todos los cómics van a ser malos, o sea, no no no encuentro un cómic que vaya a ser bueno siguiendo la línea que de ese traye. Y fíjate, así como lo mencionas, el, el que iba a ser el escritor de Greenlander, que no recuerdo su nombre del, del Greenlander Corp, él dijo, "Yo me salgo porque amablemente les dije decir, bueno, si ustedes quieren hacer sus personajes, háganlo ustedes, yo así no quiero, o sea, no es lo que quiero para escribir de una historia, no me siento cómodo." Entonces, pues es un tremendo indicador de que algo no están haciendo muy bien. Y sobre todo, creo que las cabezas, Dan Didio, Jim Lee, tristemente Jeff Jones, pues no están dando el ancho, ¿no? No, yo creo que no, no están dando dando el ancho. Se ve que no es gente que, pues que como tal le interesa hasta cierto punto el mundo del cómic. Jim Lee creo que era un una persona que le gustaba, pues yo, él empezó como fan de cómics, ¿no? Ah. Pero yo creo que ahorita ya está viendo totalmente otras cosas muy diferentes a lo que es la pasión por los cómics, exacto, ¿no? Y ya no ya no están, no dan el ancho, no no están se están se están yendo lo más, están cambiándolo más por lo menos, ¿no? Entonces, no no están no están haciendo bien las cosas, Y fíjate, me llama la atención, o sea, ese ese sentimiento de que traes, porque por un lado tú me dices que eres más, o sea, hablando del tema de por qué seguimos cómics, o por qué compramos cómics, me, me me queda clarísimo que a ti te gusta más DC Comics que Marvel, entonces, te vas un poquito más por esa por esa editorial, pero también tienes ese sentimiento de, ay, pues sí me gusta, pero no están haciendo lo que yo quiero, ¿no? Sí, no, no es tanto que hagan lo que yo quiero, pero como que ya no, ya no se ve el... no sé la línea que traían en los noventas, por ejemplo, ¿no? Cuando se decidieron a dejar inválido a Batman, cuando se decidieron a matar a Superman, digo creo que si querían ganar dinero, la caída del murciélago de la muerte de Superman, por más mala que sea, o no sé, bueno, a mí, a mí se me hicieron muy buenas las dos, pero por más mala que sean, a lo mejor fue algo que en su tiempo les dejó buen dinero, no entiendo por qué ahorita tratan de hacer dinero sin mover a los personajes, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato, a lo mejor Dead of the Family hubiera sido bastante buena si dejaran que mataran a Albrecht, si dejaran que mataran a Demian Wayne, si hubiera muerto, no sé, a lo mejor el perro de de Demian Wayne en la historia, pero no muere nadie o sea, y al final de cuentas en la famosa charola, no tenía nada o sea. no, era totalmente una farsa no y mira, por ejemplo, lo que mencionas de la de la muerte de Superman o la cruzada del murciélago y todas esas, pues eran puro shock value eran cosas para sacar lana eventualmente tenía que regresar el status quo pero había historias interesantes que cada día desecharon, el hecho de que Superman estuviera casado con Lois Lane es una gran evolución del personaje que funcionaba perfecto y en Marvel digo, el Hombre Araña también estaba casado con Mary Jane, ¿y qué pasó? O sea, ¿por qué esa mentalidad de que un personaje casado no puede ser interesante? ¿Por qué tenemos que regresar a las historias que ya nos contaron, no? Superman casado con Lois Lane era muy interesante, muy interesante porque digamos, ahora tenía de quién tenía ¿De quién cuidar, no? Digo, Bruce, Luis Alín siempre se metía en, bro, en broncas, pero digamos que ahora era como que diferente el sentimiento de salvarla siendo su esposa a salvarla siendo un ciudadano más, ¿no? Entonces, sí era bastante interesante. También Spider-Man casado con Mary Jane, era bastante bastante interesante. Y, bueno, creo que nunca se supo nada qué pasó con la hija de de, de, de, de, Peter, de Peter Parker con Mary Jane, ¿no? La raptaron Norman Osborn y de algún queheno su su su supo nada. Perdida totalmente en los mares de la continuidad, se retomó un poquito una imagen por ahí en la etapa de en una serie que se llamó One More Date, no sé si la supiste, la que era cuando rebotaron todo lo de Spider-Man y que se la separaron de Miles Jensen, todo el rollo. Ahí apareció una niña que aparentemente era la, la hija, pero pues hasta ahí llegó o sea, fue como que se les fue olvidando, eh, dejaron la historia a morir y es una lástima porque Darle un hijo a Spider-Man también ha sido muy interesante, pero ya la gente de Marvel dijo, no, es que ya lo estamos haciendo muy grande, ya ya ya ya es, un, ya es un señor, ¿no? ¿Qué tiene de malo que el personaje crezca? Desde el punto de vista no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Yo creo que hubiera sido bastante interesante porque si Spider-Man siempre fue un personaje con el que te podías identificar porque tenía los mismos problemas que tú tenías como humano normal, ser humano normal, o sea, una persona normal... Pues el crecimiento es parte de ¿no? Entonces hubiera sido bastante interesante ver a Peter Parker crecer y evolucionar Ahora teniendo una familia, ¿no? Ya fue un chavo con problemas, ya fue un chavo tratando de sobrevivir solo Pagando un departamento de soltero, ¿no? Ahora que creciera y que fuera un padre de familia Hubiera sido bastante interesante, ¿no? Claro, y muchos decían, es que ya los niños más jóvenes no les va a gustar ¿Por qué? O sea, si, no, si lo escribes bien, les puede seguir gustando No, tienes, no todas la historia se van a basar en, en su vida de casado O sea, sigue siendo, al final de cuentas, un superhéroe Y sigue teniendo sus aventuras como superhéroe Y sus problemas y todo No es necesario que, que, que tengas que hacerlo más bobo O más infantil o infantiloide Para que le llegue más público O sea, creo que es eso habla de que necesitas escritores Competentes que puedan escribir historias con Status quos que no sean el de toda la vida, ¿no? O sacas 30.000 universos Ultimate y ya haces lo que quieras. Exacto, o sea, ahí está el universo Ultimate, ahí está un Spider-Man más joven, ese véndele. Y también estaba padre, o sea, bueno, al menos los primeros unos de Bendis, de Ultimate de Spider-Man, del original, me parecían bastante buenos. Ya los de Ultimate, Memín Pingüín, la verdad no los ley No, no los leas, no son nada buenos. <risa> y perdón por el comentario, pero así la neta, no, nunca me llamó la atención. Y este y por ejemplo, me decías que sigues a Mark Waite. En particular te gustan los cómics de Mark Waite O sea, si sí, sí hay cierta tendencia de algunos escritores ¿Por qué en especial a Mark Waite? ¿Por qué en especial a Mark White? Yo creo que... Desde que escribió un número que se llama Pesadilla de Verano, de la JLA Este... La verdad es que cuando lo leí No no sabía que era Mark Waite ¿No? Después, no me acuerdo por qué Dije, a ver, ¿qué uno escribió? Y era Mark White, ¿no? Entonces... Estaba mucho el boom, tuvieron la plática de Redima Bull y Incorruptible. Ah, okay. Entonces estaba mucho el boom de que hizo Redima Bull hizo Incorruptible. Dije y me gustó muchísimo Pesadilla de verano, era una historia en el que más o menos te mostraba cómo iban formando la JLA. Y este y me encanta cómo cómo incluso Bruce Wayne es el que va a buscar a Aquaman, ¿no? En esa parte le mete la cabeza a una pecera. No, la para que le dice Aquaman, no eres para nada ese estirado de Bruce Wayne, ¿no? ¿Quién es en realidad? Y se da cuenta de que es Batman, ¿no? Entonces, este... No sé, pero, por Creo que... Sabe construir... Este... Digamos, no, no, no, no encuentro la, la palabra... Sabe agarrar algo básico y convertirlo en algo genial, ¿no? O sea, en ese momento, él el que Batman fuera a buscar a Aquaman para formar la JLA, a lo mejor no nos gusta en un montón de cómics, ¿no? Pero la forma como lo hace, la forma como lo hace yo creo que es algo que solamente Marv se lo hubiera escribido o bueno, no no solamente a Marv haylo, a lo mejor a Neil Gaiman se le hubiera ocurrido también algo algo bueno, ¿no? La forma como hace las cosas. Yo creo que eso es lo que lo que me, me llama mucho la atención de Marv haylo, la forma como construye algo, por ejemplo, ahorita que está escribiendo al Green Hornet está escribiendo el Green Hornet sí. y el primer número ya por ahí iba a el 2, no lo he comprado todavía. Les sí. les tardan bastante en llegar a Comic Castle, pero este es como que te rebutea tantito el, el personaje del Green Hornet, ¿no? No vi para nada las cosas. Este yo no sé mucho de Green Hornet, lo, lo conozco bien por la, la sí, serie sí, de sí. los 60 ¿no? Hay una hasta crossover con la serie de Batman. Sí. Este, pero yo nunca había leído un cómic de Green Hornet, ¿no? Pero, y ahorita que lo está escribiendo Mark Waite, la verdad es que no vía nada, no vía nada, no dice, ah bueno, el que lo esté leyendo ya sabe quién es Green Hornet, ya leyó 30.000 cómics de Green Hornet, no, la verdad es que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Este, está tratando de, con, de contar una historia en los años 50, que es, digamos, el momento en el que el Green Hornet vivía y el momento, en él es la época de, del Iceborne, ¿no? que ahí funcionaba, o sea, creo que para ahí hubo un intento de rebotearlo en el futuro, algo así de Kevin Smith, no sé de quién, y no funcionó tanto, pero es que como el personaje está muy ligado a su época, yo creo que sí es importante que se mantenga dentro de su contexto ¿no? que en este caso es los 50's Sí, lo trataron, creo que Kato era una niña algo así, creo que era la hija de Kato, este, no, no no yo creo que no, no funciona no lo leí, pero yo creo que no funciona sí es cierto, o sea, es un personaje que tiene que, que mantenerse su contexto yo creo que, que habría forma de que lo trajeran un poquito más para acá de que lo hicieran moderno. en la época actual Ajá, moderno, pero tendrías que contratar a Mark Waite para hacerlo <risa> pero fíjate, ahí vamos a estamos explorando una constante padre seguías personajes, Batman seguías editoriales, DC Comics este, seguías escritores Mark Waite, pero hasta ahorita no me has comentado que sigas un dibujando en particular te llegó a pasar o te pasa todavía de que Si X o Y eh, dibujante Dibuja este cómic, aunque sea malo, ¿lo sigo? No No, este... Bueno, sí, porque Batman hay muchas historias que no me gusta su arte, pero Lo compro porque es Batman, ¿no? Entonces, así me pasaba también con los escritores La verdad es que Ahora que dice no, es que Jeff Jones está... Lo único que yo no compraría sería Batman escrito por Jeff Jones, ¿no? Pero Jeff Jones escribiendo a Superman Escribiendo a Flash, escribiendo a Green Lantern Escribiendo a Aquaman Aquaman muy bien, este, la verdad es que no me importa, es nadie escribiendo Batman, Superman, Swamp Thing, escribiendo a Mimim Penguin, no me interesa, o sea, yo lo compraría porque me gusta el personaje, este, Mayweyr escribiendo a quien sea es bueno, y Neil Gaiman también es muy bueno, pero siento que Neil Gaiman está bastante avanzado para mí, no le entiendo mucho a él. Eh, toma su tiempo, toma su tiempo, compañero, pero créeme que una vez que le entras es como las Pringles, al destapar no podrás parar, amigo. Te lo juro, es una delicia. Aquí te he hecho un librito de Neil Gaiman que, bueno, o sea, está, está bastante padre. Pero por ejemplo, ahorita la pregunta también es Por decirte algo, si Jim Lee dibuja X o Y, lo compras, o sea, por ser Jim Lee o por ser o si fuera Iván Reyes o si fuera George Pérez, o sea, el dibujante llega a ser también un factor para ti? Lo fue pero siempre y cuando estuviera en mi personaje por ejemplo me gustaba mucho bueno, me gusta mucho este el, hace una, dos o tres sesiones del alamo le trajeron a nombre fuego ah, sí. me encanta el dibujo de nombre fútbol yo crecí leyendo los cómics que dibujaba nombre fútbol claro. no este cuando me enteré que el nombre fútbol venía di o sea para mí fue wow, no o sea me encanta nombre fútbol me encanta capulo Este no he seguido otros cómics que dibuje nombre de Fogol porque pues la verdad es que básicamente lo que me interesa en nombre de Fogol es lo que hace Batman, ¿no? Me gustó mucho Graham Nolan en su momento. Graham Nolan nada buenísimo. Él que va bien también, entonces Graham Nolan en su momento me gustó muchísimo. Alguna vez compré un cómic del fantasma porque él lo dibujó, pero no me gustó, entonces lo dejé de comprar, no lo conseguí también alguna vez por ahí en un Dianguis pero nunca lo trajeron aquí, nunca era medio difícil seguirlo también, no porque pues, aquí no no los consigues no me gusta mucho lo que hace Ivan race es bueno, dibuja muy bonito este lo que está comentando ahorita, de quien dibuja Iron Man ahorita a ah, este Greg Land, Greg Land. O sea, a mí se me hizo bonito el dibujo, digo la verdad es que no he seguido trabajos de él pero se me hace bonito el dibujo si viste ya un dibujo de Greg ya los viste todos porque se repite a sí mismo todas las veces <risa> entonces me gusta su dibujo. Bueno, que bueno, la verdad es que se ve hizo bonito en este, ¿no? Pero o sea, a lo mejor porque no he seguido. Como dice él, me gusta el que está dibujando ahorita Avengers también este. Jerome ajá, Jerome Peña está bastante bonito su dibujo. Paolo Rivera dibujando a Daredevil. Les fue una delicia, ¿no? O sea, ¿no? Este, a muchos les gustará Humberto Ramos, a mí no me termina de cuajar su dibujo. ¿No? Tengo por ahí un comic que por él y por Dan Slott, lo llevé digo. Es bonito tener un cómic fotografiado por algún artista, ¿no? Ah. Pero no me gusta mucho el dibujo de... Sobre todo porque creo que el dibujo de Humberto Ramos nada más pega en Spider-Man. No pega mucho en otros personajes. Su Batman, por ejemplo, no me gusta para nada. Pues parece muy caricatura, ¿no? Sí, sí también dibujando a Wolverine a los X-Men, la verdad es que no me encantó Humberto Ramos. Creo que para Spider-Man sí está hecho. Sí, para Spider-Man está bonito. Pero no, no seguiría... No soy fan de seguir a un a un dibujante nada más por quién es, ¿no? O sea, Jim Lee dibujando Batman en su momento lo hizo muy bien, ahorita lo hace mal. Pero este, pero no no soy fan de seguir este a un dibujante en, en particular, ¿no? Sigo mucho al personaje y si en ese momento lo está dibujando Capullo lo está dibujando Jim Lee, pues qué padre, ¿no? Siempre y cuando lo hagan bien. Exacto. Y fíjate, ahorita ya con lo que hace lo que al punto que quería llegar Pasa mucho que cuando somos chicos, nos gusta lo, lo visual, los dibujos, ¿no? Y ya nosotros platicábamos también, de que cuando empezamos, nos encantaban los dibujitos. Y entre más bonitos, pues mejor. Pero vas creciendo y te das cuenta de que si el dibujo no está acompañado de algo que diga algo, o sea, que la historia te diga algo, pues lo dejas. Porque no, dejas, no, no pasa de ser una colección de bonitos dibujos. Y es una progresión normal. Yo no digo que sea malo. Simplemente son etapas que uno como comiquero va pasando. Llega un punto que te vas enfocando en los dibujos Tal vez después en el personaje Que sigas todo lo que haga Batman Todo lo que haga este, Wolverine Todo lo que haga, lo que haga este Superman Quien sea, pero te enfocas en el personaje Después te das, cuenta, te das cuenta de que no Todo lo que hace Superman el personaje es bueno Entonces empiezas a ver las historias Si la historia es buena o no Y te das cuenta que la historia alarma al escritor Entonces empiezas a seguir a escritores de alguna manera que te llama la atención Y ahorita eh, me diste el ejemplo perfecto Tú no seguías al la avispón verde Al Green Hornet Pero sabías que Mark White lo escribe y ahí estaba siguiendo a Green Hornet. Entonces, eso quiere decir que te trajo algo... O sea, el, el, el escritor ya en un momento dado empezó a ser un factor importante para que compres algún cómic, ¿no? Y le des una oportunidad. Entonces, creo que es una progresión normal para cualquier comiquero y que es válido a cualquier edad. A mí, por ejemplo, te puedo decir que a mí me encanta el dibujo de Amanda Conner. Me fascina el dibujo de Amanda Conner. Y estuve siguiendo este los cómics estos de Ame Comic Girls, que es un versión Es una tierra alterna donde todos los personajes de DC son mujeres Y todos son dibujos como estilo manga Que la historia está eh, está divertidita Pero el dibujo está tan bonito y dibujaba Amanda Connor que la quise seguir Me queda claro que no es el mejor cómic de la historia, no Pero me puedo dar el gusto de decir Ah, me gusta este por el dibujo el trabajo tan padre que es Amanda Connor y lo sigo Pero no soy para decir Ah, léanlo porque es el mejor cómic de la historia La verdad es que no O sea, simplemente es algo divertido y pues hasta ahí, ¿no? Sí, no, no es este, no, no, no es este, lo mejor, ¿no? Este, yo creo que te das cuenta, yo me di cuenta de que hay dibujantes que, que te dan a entender con su dibujo, te dan a entender que se metieron también en la historia, ¿no? O sea, su dibujo es tan dinámico, pega tanto a la historia Yo creo que eso es lo que te, te das cuenta, ¿no? Cuando yo era muy chico veía un dibujo bonito de batman y dice a ver quién lo dibujó porque yo quiero dibujar como él no pero después te das cuenta de que hay dibujantes que se meten también a la historia no y es ahí donde te encuentras equipos creativos bastante bastante interesantes no por ejemplo jeff love con team sail son la onda juntos son dinamita por separado jeff love no tanto pero son la onda este por ejemplo jeff love con team Yun, con jim lee En este Batman Hush no es divertido. Está lleno de puros Sketches muy bonitos, porque Es lo que hace Jim Lee Pero o se está divertiendo la historia, no está tan tan mal Pero bueno, Long Halloween O sea, Dios mío, ¿no? Superman for All Seasons, ¿ya lo leíste? Sí, este, leías los, los primeros dos números Es que de repente me muevo de, de varios cómics, pero ahí lo tengo el TP Ay, Dios mío, no, es totalmente Buenísimo, ¿no? O sea, la verdad es que ¿No te explicas por qué Jeff Lowe con Tim Zell puede hacer esas cosas? Y de repente hace cada cosa que dices, Dios mío, ¿no? ¿Ultimátum de Marvel? Exacto, este... No sé, o sea, es lo que pasa, ¿no? O sea, ves dibujantes que te enseñan con su dibujo que se metieron en la historia, ¿no? Que no nada más están dibujando lo que el escritor les dijo. Ahí está la prueba lo estabas leyendo ahorita. Alan Moore, de Gibbons en Watchmen son la síntesis perfecta de un equipo creativo, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay dibujantes que se mete, ¿no? Este, su dibujo cuadra con lo que te está contando la historia, ¿no? No nada más es este una viñeta diciéndote Batman salva a un niño secuestrado y Jim Lee te dibuja a un Batman muy fuerte salvando a un niño y no, fin se acabó. No, o sea, hay dibujantes y yo creo que eso es lo que me empezó a lo que empecé a notar y lo que me empezó a gustar muchísimo este en las historias que leía, ¿no? El que un dibujante realmente de contar una historia con sus dibujos no eso es maravilloso no el que hay dibujantes que no necesitan ni siquiera tener un diálogo para contarte una historia no ahí está muy bueno prueba de ello el uno de los últimos creo que es el número 18 número 19 que saca Batman y robin no no trae un solo un solo diálogo no sí. y la verdad es que funciona o sea el dibujo te cuenta todo no funciona bastante bien ese es un doble reto para dibujante y escritor porque al no tener palabras el escritor tiene que ser muy hábil para decirle al dibujante quiero que ocurra esto y el dibujante tiene que ser muy expresivo para que funcione leí un cómic de Thunderbolts hace, de hace mucho tiempo cuando Marvel tuvo esa un mes que fue el mes no set que todos los cómics eran mudos todos y ese cómic de Thunderbolts como tal, mudo, no funciona lo dibujaba lo escribía Fabián y Cieza, creo lo dibujaba Mark Bagley Mark Bagley, muy bonito su dibujo, pero Creo que al escritor le falló decir qué es lo que quería entrar a entender porque no se entendía yo creo que es un a lo mejor no era al escritor yo creo que mar Bagley no no le entendió a lo mejor bien pero eso totalmente un reto no o sea si un si un cómic en el que el dibujo te tiene que contar la historia y no tanto el escritor este si no funciona se convierte la verdad en puras páginas con muy bonitos dibujos por ejemplo no funcionaría si lo hiciera jim lee No para, para nada, pero por ejemplo Marcos Martín o pablo Rivera haciendo eso, sí Exacto, sí, ahí sí funciona Hay un montón de páginas en Daredevil que no tienen diálogo Pero Paolo Rivera te cuenta Una historia totalmente Guau, wow, ¿no? O sea no, no necesitas la verdad leer lo que Margo ahí Puso ahí para Para entenderle, ¿no? Pues me parece más excelente mi estimado Daniel Y veo que ya llevamos prácticamente una hora de transmisión Se me ha ido rapidísimo, no sé a ti cómo te ha pasado Pero... Sí, se va el tiempo rapidísimo, ¿no? Y pues creo que ya es el momento de que hagamos nuestro corte musical de la semana y pues como seguramente has escuchado, a mí me encanta que el invitado pues me diga qué canción escucharemos esta semana. Entonces, Daniel, pues dime que vamos a escuchar ahorita en el corte del café con micro. No venía preparado para alguna canción. A lo mejor la me creo que les voy a poner una de YouTube, pero no, este, no sé, yo creo que me gustaría escuchar de Conversation de Texas. Es este acaban de sacar nuevo disco y la verdad es que está bastante bonita la la canción. Nada que ver con cómics, la verdad, pero está bastante bonita, entonces me gustaría escuchar esa. Es Conversation de Texas. Conversation de Texas. Buenísimo, pues nos vamos con de Conversation de Texas. Quédense escuchando el cabello comiquero, regresamos en un momento más, no se vayan a ningún lado. Y ya estamos de vuelta en esta segunda parte de la ya novena misión del Café con Miquero como servidor Karmix. Nos tuvimos que mover de lugar, mi estimado Daniel, porque ya donde estábamos ya no estaban corriendo. Ahora ya estamos en otro lado, en otro café diferente. Otro café con un nombre de Estrellas y Dólares, estar y otra cosa, para andar a el comercial. Ahí estamos ahorita, este, este, con lo, ya no con un café, ya con una bebida refrescante porque ya se hace un poquito de calor. Y este espero que les haya gustado esta Rolaf, que nos recomendó el buen Daniel. Y este, me decías que este grupo este pues lo conoces ya de hace rato y es como le los influencers tipo Blondie, tipo A ver, escríbenos un poquito más de este de, de Texas. Este, regularmente no lo, no lo escucho, es una banda ya tiene sus años, ya algo viejita. La chava canta muy bonito, la cantante canta muy bonito. Este, y si sí tiene algo una influencia más acá tipo Blondie con un poquito más de de un poquito más duro el sonido. Este, pero está muy muy bonito, no o sea, es como rock clásico Buenísimo Y pues bueno, vamos a continuar con algunos de los temas Que tenemos en este en el Café Comiquero que Algo que esta semana ya empezó a, a verse en puestos de revistas Es una tremenda Invasión de, de cómics nuevos Pero así muchísimo Yo creo que es un, Una época buenísima Al menos para ser comiquero Mala en algunos momentos porque de repente quieres todo Pero no te alcanza la lana, la verdad sí es Ah, por ahí me decía, leí por ahí en un foro Creo que fue el de Comic Castle De que a ver a qué hora revienta la burbuja Porque la cantidad de cómics que hay ahorita En el mercado mexicano es inmensa O sea, como hacía mucho desde las mejores épocas de beat Que no se daban, ¿no? No sé si te tocó esa etapa en que beat Pues tenía de todo, Marvel, DC, Dark Horse Me tocó la etapa en el que beat Daba a lo que quería sus cómics Porque los llegó a dar bastante caros Este, pero sí, publicaban todo, ¿no? Publicaban Marvel, publicaban DC Publicaban Dark Horse, o sea nada más les faltó publicar kalimán o sea y eso porque no tienen los derechos eh? eso porque no tenían los derechos pero sí publicaban de todo pero yo creo que no lo supieron manejar tan no lo supieron manejar que los cómics empezaron a salir muy caros o sea a la contraparte gringa la verdad o sea si tú transformabas el precio que te costaba en dólares el cómic a lo que te costaba aquí con editorial vid había cómics que costaban No sé, lo que ahorita uno de Televisa, 32 pesos pero, Costaba con Bid, 60 pesos ¿no? Entonces, eran bastante caros Pero publicaban todo Sí, exactamente, Yo me me acuerdo mucho de un Creo que el último cómic que sacó Bid, ya como tal de Batman, no sé si lo llegaste a comprar Que fue de Batman Reborn Creo que costaba No sé, 34 pesos 36 pesos por un número de 22 páginas Carísimo Sí, carísimo, fue el último que vi de... Sí lo compré Este... Obviamente es una historia que tiene que tiene su trasfondo, ¿no? Y este su continuidad, pero sí fue lo último que publicó y este carísima. Y ahorita pues afortunadamente los cómics de, que está trayendo Televisa no están a precios tan inflados. Lo malo, malo entre comillas, es que muchos de ellos son dobles. O sea, por un lado está padre porque tienes más tiempo de lectura, o sea, tienes más números, es más rápido y el precio no se me hace tan malo. Creo que por ejemplo ahorita eh, el cómic doble está en 32 pesos que pues, si haces cuentas cada cómic te viene costando 21 pesos. Exacto. Contra cuánto cuesta el mismo cómic en Comic Castle, pues que serán 45 pesos, 56 pesos más o menos, depende del cómic, por ejemplo el de Avengers Ha a estar en 4 dólares, ¿no? Entonces, sí exactamente debe estar ya en este en 56 pesos una cosa, entonces, 56 contra uno contra 21 pesos, creo que sí la ahorras bastante, creo que es una muy buena opción para el palcomicero mexicano. Pero desgraciadamente son tantos ya y la mayoría de ellos tan buenos que tienes que empezar a recortar la lista, ¿no? Sí, sobre todo lo que te comentaba, ¿no? Yo soy más fanático de DC, pero desgraciadamente te das cuenta de que el que está haciendo mejor las cosas es Marvel, ¿no? Tanto con sus películas como con sus cómics, ¿no? Ayer que hablábamos de, de que habíamos a tratar el tema de Marvel Now, de la publicación de Marvel Now aquí en México, compré algunos de los cómics de Marvel Now, específicamente, bueno, el de Daredevil ya sabemos por qué. Este uh -huh. los leí y la verdad es que me dejaron un muy buen sabor de boca o sea, el, el de Avengers de Jonathan Hickman está bastante bueno este es una historia que creo que tiene su trasfondo porque creo que necesitas leer lo que ya había salido antes de, de Avengers pero la verdad es que no veía las cosas o sea, te está contando una historia que puedes empezar a leerla perfectamente sin, sin conocer más nada de, de los cómics de Avengers ¿no? ...y grandes rasgos... ...la historia que nos está contando Hickman... este ...espero que no les spoile mucho... ...porque creemos que no, no sea así... ...porque acaba de salir... ...pero él está encargado de dos títulos... ...New Avengers y Avengers... ...o sea, está con los dos títulos hermanos... ...sí se relacionan las historias... ...pero cada una va por un lado diferente... ...y lo, par la padre, lo parte padre de, de, de Avengers... ...es que te empieza a contar la historia... ...ya como digamos al final... ...o, al, o a, en la mitad de la historia... ...dices que diablos está pasando... ...pero en el primer número te empiezan a explicar... ...esto ocurre antes... Este, los personajes son estos se está armando el equipo por esta razón y este y te pone quién es quien no te, eh, no te dejan ir la historia tal cual esté sin, sin avisarte no de repente si sí ves que algo muy grande viene que hay tragedias muy grandes que van a ocurrir pero te van llevando de la mano de por qué van a ocurrir y hay personajes nuevos el villano aparentemente es uno que se llama ex nihilo que, que está bastante raro el personaje no si sí, es este bastante raro te cuenta más o menos bueno te cuenta más o menos su origen viene de bastante interesante de dónde viene el, el personaje no me gustaría decirlo porque es como spoilearlo pero bastante interesante de dónde viene el, el personaje este a final de cuentas el personaje que lo crea no es el villano en cómo ya trabaja más como su, su secuaz que como otra cosa pero bastante interesante este villano el ex nilo Y este, bastante interesante la forma como como te como están armando al equipo, ¿no? ¿Y por qué lo están armando, no? O sea, la parte de ¿Por qué el Capitán América está reuniendo un nuevo equipo? Esa es esa parte es muy buena. O sea, sin dejar de lado, o sea, en la portada ves Avengers que tú deseas y estos cuatro quienes son? Porque no son tan conocidos, a excepción de Wolverine y Hulk, pero no dejan de lado a los originales, a los que ves en la película. Entonces, es bastante bueno darle una oportunidad. Leer en dónde están los los Avengers que ves en la película Y por qué solamente el Capitán América está reuniendo otro equipo no Exacto, y que afortunadamente fue una idea que se le ocurrió a Tony Stark y a él O sea, nos dan a entender que el corazón de los Avengers son tres Capitán América, Iron Man y Thor básicamente, y de ahí los que le quieras ir metiendo, ¿no? pero ellos tres deben de estar y es muy lógico que metan eso de, porque son los que estaban en la película y porque en general toda la vida a excepción de algunos momentos de los cómics de los Avengers en los 80, 70, esos tres personajes han estado eh, perenes en, en la historia de los Avengers ¿no? y ahorita el equipo está conformado además de ellos te acordarás por este Hulk eh, por Wolverine ¿spider está Batman? Spider Woman y está, está, ¿Está Captain Marvel Captain Marvel, Cannonball, uh, Mrs. Marvel, este Cannonball está este seasons sí, también está Y hay un aborigen que se hace llamar Manifold ah, que sí. no sé si, sí. no lo, no lo ubico bien, pero se parece mucho a Gateway. ¿No te acuerdas un personaje de los X-Men que, que podía teletransportarse y no hablaba? Entonces creo que es él o algún descendiente o algo. no, me, no ubico bien su historia, pero Al menos te dicen qué es lo que es y lo que hace no que puede teletransportar gente que cumple una función en el equipo que es llevarlos de un lugar a otro si sí. hay hay dos personajes que vienen de, de los x-men incluso incluso te lo dicen no es preferible reunirse a los avengers no un equipo que todos adoran Ajá. a unirse a los a los X-Men que es un equipo que todos odian no bueno por lo menos la humanidad no entonces te hasta lo dicen no este oye pero no que ya no quieres hacer son los sabenngers todo el mundo los adora no O sea, si, si el Capitán América te dice, "Oye, o sea... ven échame la mano", tú dices, "Sí". O sea, no no le vas a poner peros al Capitán América, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, o sea, el... de hecho lo lo dicen en el cómic, ¿no? No le nadie le pone peros al Capitán América, ¿no? Si el Capitán América es la onda, o sea, honestamente. Y a mí me dio mucha risa un diálogo ahí con Spider-Man, de, "¿Por qué es un Spider-Man que le dicen va a haber dinero?" <risa> Esa parte es buenísima porque bueno, y aparte ahí también viene una duda, ¿no? ¿Es Peter Parker? O sea, ese ese es Spider-Man es Peter Parker, ¿no? O sea, el... ¿Cómo reclutan a Wolverine? Va a haber cerveza <risa> Entra Wolverine Ahí estoy Ahí estoy, ¿no? Y Peter Parker O sea, bueno, Spider-Man Va a haber dinero Abraza a Iron Man Y le dice Gracias, adiós Buenísimo Digo, ya Peter Le está yendo bien y todo Pero oye pues, No le viene nada de mal Una lana, ¿no? La verdad Creo que entendió muy bien Esa parte del personaje, ¿no? Y eh, da risa Está chistoso pues, Está buena Está buena esta etapa Y seguro Peter Ahí quiere Peter Parker ahí Todavía Peter Parker, sí. No no puede ser este Octavius Me queda clarísimo Que no puede ser Octavius Y ahorita el otro cómic que está también... No sé si... Creo que no lo han sacado... O si ya salió no lo he podido comprar... Es New Avengers... No sé si ya lo lograste conseguir... No sé si Televisa lo iba a publicar... Si lo iba a publicar... No, no lo, he, no lo he conseguido... Creo que no ha salido... Este... Hasta ahorita nada más he visto... Y eso que ayer el... Donde lo compré estaba bastante surtidito... Este... Vi el de Iron Man... Vi este... Yunkan y X-Men... X-Men que trae también el... All New X-Men... Este... Avengers... Y creo que nada más. Nada más, este, viene para el 27 de mayo, también en este mes ya viene Superior Spider-Man. Este, o sea, yo creo que el, todo el mundo lo anda esperando y van a publicar Hot, yo traigo muchas ganas de leer Hot, ya saben por qué, pero este no tampoco lo he encontrado. Creo que ya salió, por ahí alguien posteó fotos en su Face o en el foro de Comic Castle, no estoy muy seguro, donde vi fotos que ya están New Avengers y está ya salió Incredible Hulk. Con suerte ahorita nos damos una escapada a la, a la corte de los búhos a ver si lo encontramos este y salió guardians of the galaxy también este ya lo vi en físico es esta es un número delgadito... garitos es de 23 pesos normalito el de new, el de new xmen el de new avengers de Hickman... también es buenísimo es no, no tiene que ver con esta historia es totalmente de otros personajes se enfoca no sé si te llegaste a saber de los illuminati de los eh, esa etapa en la cual Reed richards eh, black panther Namor, eh, Iron Man, Charles Javier y otros personajes Se for se unen en un grupo secreto para ir como moldeando la historia del universo Marvel al Destruyendo amenazas en secreto que otros no podían o que no deberían de enterarse Entonces ese, ese grupo de personajes lo inventa Bendis Lo inventó hace mucho tiempo ese, para lo de la parte de Civil War Funcionó dentro de su contexto, Bendis los ocupó hasta el hartazgo en varios de sus cómics Y ahorita retoma Jonathan Hickman la parte de los Illuminati o este grupo secreto de superhéroes Que nadie sabe o nadie estaría consciente de su existencia este por muchos años Y hace una historia en la cual este, ya lo ya lo leerán Hay una amenaza mundial, ellos tienen que entrar este al, al quite tal cual Y hay algo muy importante, que cada uno de ellos en una aventura previa Tuvieron que enfrentarse a un, este, a las gemas del infinito O sea el guantelete infinito es que tiene las gemas Y cada uno de ellos tiene una gema Cada uno de ellos una gema de esos de poder ilimitado Y eh, obviamente no sé si te acuerdas el final de avenger versus Eggman No supiste que pasó al final Este, no, no lo he terminado bueno. Entonces no te lo spoileo, Pero al final hay un personaje muy importante Que fallece Y este, ese personaje tiene una de las gemas Y él tiene que dejar como el, digámoslo así el, el testamento a otro personaje para que tome su lugar en los Illuminati Muy a regañadientes lo hace Entonces Jonathan Kingman to toma esos, todos esos pedacitos de historia que fue construyendo Bendis y los va a convertir en algo mucho más grande, que al menos lo que yo he leído en inglés es buenísimo. Si te está gustando Avengers, seguro te va a gustar New Avengers. Aparte el dibujo es buenísimo, es de Steve Etting, que él lo vimos en el en dibujando Capitán América, que hace uno de los mejores trabajos que, que le he visto. Dibujó también eh, Fantastic Four junto con Jonathan Kingman también. Es un dibujo muy clásico, muy bonito, muy bien cuidado. Eh, no, no muy caricaturesco Y la verdad funciona, funciona bastante bien para lo, para lo que es, y creo que lo que platicamos Hace rato, de que si el dibujante y el escritor Encajan, hacen grandes cómics no Y creo que en este caso, tanto Jeromo Peña En Avengers, como Steve Lepton En New Avengers, hacen un gran, gran trabajo ¿Y el otro, que otro cómic de, New, de Marvel Now leíste ahorita ya? Ahorita ya leí un y X-Men Y All New X-Men este Bastante rara la Contraparte que hace Bendis ahí, porque La verdad es que primero lees can y X-Men, digo, si lo vas a empezar a leer así Porque así viene el cómic, primero te ponen can y X-Men y después viene All New X-Men Y la verdad es que, a lo mejor Por lo que comentábamos, no no tengo yo el contexto Y el trasfondo de lo que es can y X-Men Pero All New X-Men me gustó Bastante y can y X-Men no me terminó De cuajar, ¿no? Entonces ahí como Que dije, bueno, Brian Michael Bendis de veras que es raro como escritor O sea, y... exacto, te, primero Te puede hacer un cómic muy bueno como All New X-Men Y en otro que está escribiendo te hace totalmente una poquilla, o sea no, no, no, no me cuajo para nada Pero lo que está haciendo el All New X-Men está bastante bueno este este Es un número doble, si no te gusta Yunkan y X-Men pues vas a comprarlo nada más por All New X-Men Que yo creo que es lo que voy a hacer por lo menos hasta la parte que me dices los 6-7 números Donde por fin se ve lo que pasa en Yunkan y X-Men Este, ...y a ver si puedo más o menos agarrar el contexto... ...y también ahora que termine de leer X-Men contra Avengers, ¿no? Exacto, porque lo que pasó aquí con Televisa... ...en una idea de esas que se les ocurren... ...lanzaron Uncanny X-Men, o sea, retomaron el título que traían... ...lo relanzan, pero el problema es que Uncanny X-Men de Bendis... ...empieza seis o siete números después de All New X-Men... ...entonces la historia que estás leyendo ahorita de Uncanny X-Men... ...pues no le vas a agarrar la onda o no te va a tener el impacto... Porque tienes que leer primero los 6 números de All New X-Men que publicó Marvel Entonces, desde, llega un punto, ahorita la continuidad en Estados Unidos All New X-Men y Uncanny X-Men van a la par Pero hay un desfase de 6, 7 números Entonces, yo creo que hubiera sido lo mejor empezar con All New X-Men En números dobles, para que lo emparejes rápido Y en 3 meses ya te empiezas a meter Uncanny y All New X-Men Como debe de ser, porque la, el orden de lectura no se entiende O sea... Puedes leerlo, pero honestamente no le vas a entender gran cosa porque no está el orden correcto. Bueno, ya se ha comentado varias veces que el orden de lectura no es exactamente el fuerte de Televisa, sí. ¿no? Entonces, sí. pero bueno, este, el chiste es que publiquen algo, ¿no? O sea, pero bueno, este, Yunkan y un canixmen seguramente si tienes el transform, a lo mejor te va a gustar. Claro, no no están. A mí no me gustó, pero no se ve tan mal cómic. Este, All-New X-Men es fantástico. All New Nexus me está fantástico. Este, no terminé de leer el de Iron Man, pero la verdad es que las lo poquito que leí del cómic se me hace bastante bueno la, la idea, ¿no? Este, vuelves a, a vuelves a ver ahí a Pepper Potts, entonces que la traes este digamos fresquecita de la película, ¿no? Porque pues ya tenía rato que Pepper Potts en los cómics, pues nomás no figuraba, ¿no? Más o menos en la etapa de Fraction sí figuraba, de hecho tuvo una armadura que le pusieron que se llamaba Rescue. Y funcionó un rato como superheroína pero... Pues no creo que le dé el mismo peso que le daban en la película. O sea, era muy diferente su historia. Pero por lo que me... Yo la verdad, el cómic de Iron Man al nuevo, que es... ¿Cómo se llama? Invincible Iron Man Invincible o... Iron Man. ¿Sí? sí, Invincible Iron Man. No, no, la verdad, no lo quise comprar. Porque honestamente... Es Greg Land, el dibujante. Entre comillas dibujante y lo... Yo sí tengo graves problemas con Greg Land. Porque es un cuate que... Si ya viste un dibujo de él, ya los viste todos. Todos sus cómics, básicamente, lo que hace es... No, se llama Iron Man, nada más. O sea, Iron Man Solite. todos lo, lo que hace, básicamente, es repetirse a sí mismo. Se calca, se photoshopea. Toma... Baja fotos de... de y esto no es mentira, ¿eh? Lo, lo, lo voy a postear por ahí para que vean los links. Pero agarra fotos de, este, de, de porno. O sea, porque no hay otra manera de decirlo. Y las caras de algunas de las chicas... Es, son fotos porno. O sea... La verdad está bastante ridículo lo que hacen muchos eh, Agarro por ejemplo eh, Algunos eh, paneles de otros cómics Pósters de películas Y sobre eso hace sus dibujos Entonces yo la verdad le tengo cero respeto A un A un artista que hágalo así Porque no, no me late Y debo decirle que esa noción preconcebida me ha alejado de este título, qué lástima porque el escritor que es Kyron Gillen es un gran escritor, ya por ahí en la segunda o tercera emisión del Café con Comiquero platiqué de Journey to Mystery y es el mismo escritor de este cómic de Iron Man y pues yo esperaría que el día que se vaya a Gregland ahí me subo al barco la verdad. Deberías de leerlo aunque sea aunque no te guste el dibujante, deberías de leerlo por el escritor. Este la es que la idea viene bastante bien, no lo terminé de leer, pero me llamó mucho la atención. No lo terminé de leer porque ya eran las 2 de la mañana y ya, la verdad, ya no estaba como para seguir leyendo, pero este es un cómic que me gustaría seguir y la armadura negra de Iron Man se ve bastante bonita. Ah, eso sí, la armadura se ve muy muy padre, ¿eh? o sea, esa armadura es negro con dorado, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, regálenme un segundo, por favor. Ya, regresamos rapidísimo, una breve pausa eh, Pues comentábamos entonces Que este título de Iron Man Digo, a mí no me gustó por la parte del dibujante Pero pero pues dices que la historia la verdad sí vale la pena no y Ahorita le di una ojeada rápida Porque déjeme decirle que vino súper preparado aquí El buen Daniel, se trajo aquí sus cómics Y le di una ojeada muy rápida y por lo que veo este, Aparece Pepper muy al estilo De lo que vemos con Gwyneth Paltrow Y aparte este, está basada en Extremis También esta historia, ¿no? Sí, está algo basada en Extremis, por ahí al... Por ahí le avisan a Tony Stark que... Alguien volvió a echar a andar el, el virus... Entonces, este... Es algo que como que le saca de onda... Lo saca de... Le mueve el tapete... Y más o menos por ahí se empieza a gestar todo... No lo he terminado de leer completo... Pero, este... Por ahí viene la... Por ahí viene la trama, ¿no? Por ahí va a empezar la historia... Y se me hace bastante interesante porque... A lo mejor gente que ya tengan bastante el contexto de Iron Man... No le va a gustar y a lo mejor va a decir, este... Eso yo ya lo leí antes no pero pero para gente que no tiene tanto el contexto yo no lo tengo la verdad o sea conozco de aman por las películas obviamente conozco el personaje de los cómics leí alguna vez algún cómic pero pues no como tal no lo sigo tanto entonces pero me pareció muy interesante porque trae traes el contexto de la película ahorita trae las películas muy fresquecitas sí. y este más o menos como que toma algunas cosas que vienen en la película y te construyen una historia entonces se me hizo bastante bastante interesante este ley creo que cuatro o cinco páginas y sí me quedé con ganas de seguirlo leyendo pero el permitió. sueño ya no me lo permitió <risas> mira eso que dices es muy importante porque la idea de estos cómics de marvel now es llegarle a crear nuevos lectores no no están pensados para complacer tal cual a los viejos lobos de mar que han seguido a arma toda la vida o a Avengers toda la vida, sino que buscan ser un punto de entrada y así como me lo estás mencionando, creo que cumple su cometido que es darte una historia de algo que, que estás conociendo a través de las películas que es una sinergia entre los dos productos y que de alguna manera te está acercando a que quieras seguir leyendo entonces creo que la misión en ese sentido está cumplida no Sí, sí lo cumple, no porque bueno yo soy viejo lobo mar de los cómics pero no de Marvel, entonces la verdad es que con lo que está haciendo ahorita Marvel Now es este... Por lo menos Iron Man me dan ganas de comprar el número 2. No he terminado el 1, pero ya tengo ganas de comprar el 2. De Avengers me dan ganas de ver qué es lo que va a hacer Jonathan Hickman con con esto y All New X-Men me dan muchísimas ganas de seguirlo, pero no Hugh Jackman X-Men, entonces, ah, pero bueno, por el All, All New X-Men yo creo que valdría la pena comprar el cómic. Este, entonces, la verdad es que lo están logrando, cosa que no hizo DC con los nuevos 52, que era más o menos la misma idea, ¿no? No lo hizo, DC no lo logra, Marvel lo está logrando con las películas, este, no sé, como sea, pero lo están lo está logrando, está está haciendo me, ver mejor a sus creativos o tiene mejores creativos que de ahorita. Entonces, lo están logrando, ¿no? Yo no sigo tanto Marvel. Hasta ayer que me dijiste, sabes qué, yo creo que vamos a tocar Marvel Now." <risa> por dije, "Ajá, por tu culpa." Dije, "Vamos a ir a comprar cómics porque si no me van a decir Marvel Now y te voy a decir, "Conozco Marvel, ¿no?" Pero no sé qué es el Now. <risa> Marvel México, ya te conseguí otro cliente. <risa> en mi comisión. Sí, ya consiguió nuevos clientes entonces, <risa> este, pero si sí, la verdad están logrando su cometido este, pretendo seguir uno que otro cómic, yo nada más pretendía seguir hold ya sabemos por qué, claro, pero este, pretendo seguir no sé, yo creo que algunos otros dos, tres títulos de Marvel Now, ¿no? Buenísimo, y fíjate que mencionabas que DC Comics trataba, es para eso fueron los nuevos 52, pero yo me acuerdo perfecto que salieron, fue el mes que salieron todos los números uno y todo el mundo como loco comprando esos números pero al mes siguiente a ver quién compró el 2 de cada uno nadie o sea es que te ibas a quedar con los que te interesaran pero el número 1 se vendía como así fuera no sé All Star Western así fuera Justice League Dark o no sé qué otros títulos que pues la verdad honestamente estaban bastante raros pues compra, todos compraron el 1 para tener la, la primera edición la colección y Con suerte pagarle la colegiatura de sus hijos en un futuro <risa> pero hasta ahí no pero cuánto se quedaron ya para el 2 o el 3 o el 4 no yo creo que te quedabas con los que tú te interesaban no sé tal vez batman green lantern aquaman wonder woman qué sé yo pero ya seguir todos era una locura no y aparte bueno los que se quedaron con los cómics y les interesaban de dc eran viejos lobos de mar o sea no hubo ningún nuevo lector o sea yo creo que de ese trató de basarse en la popularidad de sus personajes que obviamente son muy populares nada más por el nombre no Pero no tienen un trasfondo, no tienen un... Digamos que no justifican, ¿no? El hecho de rebotear todo su universo, ¿no? O sea, no lo justifican para nada Y hacen que solamente los nuevos los viejos lobos de mar de los cómics Sigan sus cómics, ¿no? Y eso a regañadientes Porque, pues creo que a mucha gente no le ha gustado Lo que está haciendo Snyder en Batman Este, mucha gente en el número 20 se va a bajar del barco de Green Lantern ¿No? Y este, pues no, o sea, no le está, no le está saliendo a DC su su idea de atraer nuevos lectores yo creo que no ha atraído ningún nuevo lector ¿no? y Marvel pues aunque atraiga nuevos viejos lobos de mar pero que no habían leído Marvel ya con eso cumplieron su cometido no claro, y, y fíjate que puede ser que si sí haya nuevos lectores por alguno que otro cómic de, de los nuevos inventadores no lo dudo, pero lo malo es que están agarrando las prácticas de los noventas o sea, donde el dibujo era más importante que la historia simplemente, ¿quién está a cargo del barco? es Bob harras que era editor de Marvel en los noventas El, a él le debemos cosas como... Age of Apocalypse, Onslaught... O sea, toda esa etapa medio ya noventerísima de los X-Men... Está a cargo Jim Lee... Que es artista noventero por excelencia... Estaba dibujando Rob Liefeld por el amor de Dios... O sea... Eh, estaban prácticamente todos aquellos que crecieron... Leyendo o haciendo cómics en los 90 y repitiendo esas fórmulas... No sé si leíste Flashpoint... Flashpoint en algún... Se parece muchísimo a Age of Apocalypse... O sea, tiene la misma estructura, la misma fórmula... No leí Age of Apocalypse, pero sí leí Flashpoint... Y... No me gustó, no me gustó Flashpoint, este, el Batman que te pintan es bueno, lo hace Jeff Jones, con ni modo, pero es bueno, no, pero lo hace Azarelo, ¿no? creo, el, sí. los Saiyans de Batman los hace Azarelo, pero bueno, que te pintan era la historia normalita de Flashpoint, este, no me gustó, pero yo creo que tampoco es una historia que justifique en algo el reboteo del universo. No, y más que se, se, se lee tan forzado el que al final salga Pandora a decir, A ver mis tres editoriales se van a juntar en una O sea, no o sea soy ¿se un pretexto editorial para este hacer un, un, un reboot muy muy mal hecho no sí, no era más creíble superboy golpeando las paredes de la realidad <risa> que pandora tratando de reunir tres editoriales que se supone que en un universo de cómics no existen exacto exactamente fíjate mejor superboy haciendo eso ¿Cómo extrañamos ese universo digital yo al menos como está en el universo pre nuevo 52 de si sí, yo también lo extraño bastante este tan solo digo ya no existe superman ¿no? Este, Batman ya van a empezar a hacer sus nuevos orígenes que yo creo que para nada cuaja eso, ¿no? O sea, ya tratarte de de rebotear el origen de los personajes, ya lo hicieron en su momento en las crisis infinitas, ¿no? Ya déjenlo así, o sea, ya no ya no tienen por qué por qué tocarlo, ¿no? Y es algo que Marvel no está haciendo pores leer Iron Man sin necesidad de haber tenido el contexto de, del Iron Man anterior, pero para nada Marvel te va a volver a te va a volver a contar el origen de Iron Man. ¿Para qué? Ya lo sabes, ya ha visto una película. Exacto, y es que sabes qué pasa ahí también, que Disney no tiene ahorita el apoyo de una película o de un universo de películas, o sea, Marvel tiene Iron Man, ya tiene Avengers, tiene Thor, tiene Este, bien que mal está Spider-Man con Columbia Pictures, está Fantastic Four, estuvo X-Men O sea, tiene todo un aparato de películas Que están respaldando sus productos, enorme DC que tiene, tuvo The Dark Knight Toda la trilogía de Nolan que es bellísima Pero que no se parece nada a los cómics que están saliendo De Batman, tuvo ese intento fallido De Green Lantern con muy buenas intenciones Pero que no llegó a nada, tiene ahorita Superman que esa es la carta fuerte Si no le sale bien, yo no sé cómo Les van a hacer en DC ¿eh? Pues no sé si sea DC o sea el estudio O Yo creo que ahí tiene mucho que ver que Marvel pues ya tiene el respaldo de un estudio ahí. Y bueno, Marvel pues sigue teniendo su, su cuchara, sigue metiendo su cuchara en la historia de sus personajes en las películas, ¿no? Que no sé si DC lo haga. No sé si DC nada más le dé a Fox o a Warner los derechos de los personajes y metan su cuchara, o de plano no metan su cuchara, ¿no? Yo creo que no. Pues fíjate que, por ejemplo, la película de Green Lantern, digo, todas las películas de DC... Todos los de, son de Warner Porque Warner es la empresa que, que tiene a DC Comics Yo creo que sí meten mano Pero no saben hacerlo Porque eh, en la película de Green Lantern Quien metió toda la mano al guion fue Jeff Jones Y desgraciadamente No, ojalá Entonces ya sabemos que el fuerte de Jeff Jones Es escribir cómics sino sí, sí, <risa> no, sí, sí. y no películas Exactamente Y pues desgraciadamente así está ¿no? y, y yo la verdad no soy tanto de editoriales Yo sigo tanto DC como Marvel Ime dark horse, donde hay una buena historia ahí me tienes. Pero si sí hubo un tiempo en que yo seguía más cómics de DC porque sentía que ahí estaba estaba la carnita o estaba lo bueno, pero ahorita siento que la carnita está en Marvel, al menos en lo en cuanto a, los, a las dos grandes empresas muy comerciales. Creo que ahorita es donde está hay historias interesantes, hay buen dibujantes, hay momentos eh, importantes con los cuales llegar a nuevas audiencias. Se está tomando la sinergia de las películas. Yo creo que están haciendo las cosas al menos si no mejores de manera más inteligente. Sí, la verdad es que lo están haciendo haciendo bastante bien, ¿no? Este, yo creo que lo que está haciendo ahorita Televisa no sé si haya sido una estrategia de marketing o no, esperarse a este en este momento que tienes fresquecita la película de Iron Man para sacar el Marvel Now aquí publicado en México porque esto ya lleva un rato allá en Estados Unidos, pero este, pero bastante bien, ¿no? O sea, lo están haciendo bastante inteligente, o sea, están haciendo mejor las cosas que lo que ha podido hacer DC ya casi dos años de su, de su reboot, ¿no? O sea, Oye, ya van 2 años casi, ¿verdad? Ya, ya son dos años. Ya van por el número 20 todos los todos sus cómics y bueno, el tan solo le estar hablando a cada rato de cancelaciones y de que el cambio el escritor ya se va y que a uno no le gustó que mataran a Jon Stewart, entonces ya también se va pausa. O eso te habla de que algo en algo de algo en DC no está no está cuajando. Y te habla de que son las cabezas las que no están cuajando, ¿no? Como dicen los locos dirigen el asilo, ¿no? Exacto, o sea, yo creo que no son los escritores, yo creo que no no hay como tal malos escritores porque no, si no no estarían ahí, pero yo creo que no los dejan hacer su trabajo, ¿no? Entonces, la misma editorial está haciendo quedar muy mal a sus a, su, a sus creativos, ¿no? Yo apoyo mucho tu teoría porque de hecho en la visita que tuvo Capullo a México dejó de leer entre líneas que muchas cosas que él quisiera hacer o que Snyder quería hacer, pues no se pueden, porque hay mucha línea dura de parte de DC de, no puedes hacer esto porque el personaje tiene que ser así, no lo puedes dibujar de esta manera porque tiene que estar de esta otra, o tiene que empatar con lo que va a pasar aquí, o sea, sí hay bastante control editorial, pero una cosa es tener un control sobre la calidad del producto y otra cosa es que decidas lo que tu escritor, que para eso lo traes, haga, ¿no? O sea, tú lo traes para que te escriba historias interesantes que hagan que sigan sus personajes, ¿no? No te digo que los dejes sueltos y libres porque de repente van a hacer loqueras, ¿no? Gran Morrison, pero este puedes hacer muchas cosas interesantes dándoles cierta dándoles libertad de hacer las cosas, pero simplemente cuidando de que no no este no vayan en contra de lo que el personaje quiere. Pero cuando ya le metes demasiado control, estamos en problemas, ¿no? Y sí, digo, a final de cuentas el universo lo escriben lo lo crean los escritores, ¿no? Entonces este Digo, Marvel yo creo que lo está haciendo bien, está dejando a sus escritores que hagan sus historias, que hagan su trabajo y a lo mejor para eso hay editores, ¿no? En algún momento les dirán, "¿Sabes qué esta parte pues no va con lo que pues, con lo que la empresa quiere con el, con el con el personaje, pero los dejan hacer su trabajo, ¿no? Y en ese no sé, yo creo que son demasiado herméticos, ¿no? Las cabezas no tienen por qué crear el universo ese. Lo tienen que crear los escritores. Y a lo mejor si los dejaran A lo mejor si los dejaran tendríamos mejores historias Y estaríamos hablando ahorita de que de ese A lo mejor se está peleando con Marvel El protagonismo en los cómics no Exacto, y fíjate que ahorita que mencionas eso De que dejen al escritor hacer su chamba En DC hay un cómic en particular Que solito, o sea sin involucrarse en eventos Sin nada Es muy bueno y funciona perfecto Porque lo están dejando hacer lo que se le da la gana Dentro de un contexto que no interfiere con lo demás, que es Wonder Woman. Wonder Woman está buenísimo. ¿Pero por qué? Porque lo están, a Azarello lo están dejando hacer construir su historia. Él solito no se mete con otros personajes. ¿Está agarrando a Wonder Woman como protagonista? Sí. Sí está dentro del universo DC. Pero la historia que nos está contando no involucra a Superman, a Batman agrilante en la Liga de la Justicia, o sea, es una historia de muy de mitología con Diana como protagonista y funciona perfecto en Marvel están haciendo algo parecido, por ejemplo la historia que está escribiendo este Jason Aaron en de, eh, Thor God of Thunder que también ya salió por cierto, es buenísima la historia y está muy en su rollo es Thor de protagonista, hagan de cuenta que está viendo una película de Thor porque él es el protagonista y aunque es un universo en el que está Iron Man el que está el Capitán América Ellos están muy bien juntos en Avengers, pero cada quien está haciendo su rollo. Y eso está padre porque dejas que el escritor le des aire para que pueda hacer las cosas a su ritmo y tranquilo. Iron Man por lo que me estás contando, este Iron Man no es el, no se parece o no tiene mucho que ver con el Iron Man que está en Avengers o la historia que está ocurriendo en Avengers, es muy diferente. O la historia que está ahorita en Guardians of the Galaxy donde sale Iron Man también es es Peter pa perdón, es, es Tony Stark, es Iron Man, pero no tiene que ver exactamente con el cómic que está escribiendo Kyron Dylan, o sea, cada quien está haciendo lo que puede con sus personajes dentro de un mismo universo pero están dejando que el escritor trabaje a gusto, creo que eso se nota en las historias, no? si, sí, se está notando bastante, o sea, te están pintando como tú dices, otra película de Iron Man, otra película de Thor este bastante bueno, ¿no? y con Spider-Man pues, también lo está haciendo Dan slot no ahí se nota por ejemplo el la el dejar trabajar a tu, a tus creativos y el no dejar trabajar a tus creativos, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de que Dan Slott se ponga a gritar en la, la mole no va a regresar nunca Peter Parker. O sea, eso es dejarlo trabajar. Eso es lo que deberían de hacer en DC, ¿no? Dejen trabajar a Snyder. A lo mejor traía una muy buena idea para terminar el dedo de Family. A lo mejor Dead of The Death of Family iba a durar más con unas buenas ideas de Snyder y no decirles, "¿Sabes que No puedes matar a nadie, no puedes tocar a nadie." O sea, entonces ...como trabajo... ...igual, fíjate que eso es lo que le ha faltado... ...a, a las historias de Snyder... ...por ejemplo, Dead of the Family... ...y the, of, the Night of Owls... ...a mí lo que me faltó es el final... O sea, ...el final lo siento muy guango en ambos casos... ...como que no se atrevieron a hacer cosas... Eh, ...hablábamos de ese de Night of the Owls, ...de que el villano resulta ser el, el hermano de, de Bruce Wayne... ...pero también no te lo dejan muy claro... ...¿será, no será, sí o no, no sé, puede ser... ...o sea... En los pantalones decir, si, si es su hermano y si es malo Ah bueno, o sea a partir de ahí construyes cosas Pero si nada más lo vas a dejar como que al aire Igual en Dead of the Family, se murió el Joker, no se murió el Joker Se cayó, no se cayó, sabemos que no se murió Pero, eh, o sea, vaya Define algo, ¿no? Claro, sí, el final ya queda muy guango O sea, primero, te lo construyen muy bien O sea, te construyen muy bien Night of the Owls, porque tiene el trasfondo De Court of the Owls, este Ya vimos que tiene algunas partes que son medias absurdas Pero hasta cierto punto funcionan, ¿no? Pero ya después el final como que ya no lo ya no lo saben manejar, ¿no? O sea, llega el hermano incómodo de Bruce Wayne que ya lo habíamos visto antes, o sea, eso ya lo habíamos leído antes, nada más que con otros trajes, ¿no? Sí. Y en y en The Family también te pintan, el le está pegando a Alfred con todo lo que puede y al final de cuentas Alfred está como sin nada, el martillo era de goma porque no le hizo nada. ¿No? O sea, no hay nada en las que en las cajitas en las estas charolas de que prepara, ¿no? O sea, mata de aniquilación a todos los personajes en todos los cómics porque parece que lo escribió Mike Brian Michael Bendis, no hace nada, solo solamente platica. De hecho, parecía que le había quitado la cara a todo el mundo y resulta que no, o sea, ay, Dios, Dios mío. Ten los pantalones de hacer algo con esos personajes, ¿no? Exacto, o sea, no sé si lo hubiera quitado la cara a alguno, yo creo que hubiera algún para Red Hood ¿eh? de todos modos o a sea, la la, <risa> la el casco, ¿no? Entonces, yo creo que hubiera funcionado mejor que es más te pinta, creo que ha es impresionante porque te pinta la cara de angustia de cada uno cuando ve su charola, y ve su cara y los hace creer que realmente le escritó la cara, ¿no? Y al final de cuentas todos están supermaquilladitos, o sea, ajá, ni rasguños, eh, ahí te encargo. Y por ejemplo, tratando un poquito la parte de Marvel Now, otro título que, que viene, que también que dice tiene muchas ganas de leer, yo igual. Ya lo he estado leyendo en inglés, pero es es indispensable, es este Indestructible Hulk. Con este guión de Mark Waid Dibujos de Lenny Francis Yu Que aquí es un excelente trabajo En Secret Invasion no me encantó su trabajo Pero aquí en, en Hulk está haciendo un trabajo maravilloso Y ese cómic de para mí Es redefinir a Hulk para una nueva generación Yo lo tengo muchas ganas de leer a Hulk Porque uno Lo escribe Mark Waid Dos, es el Hulk verde Es Bruce Banner sí. no Que ya a mí me estaba Como que no me cuaja ver tanto los exacto, los cual de colores y no me cuaja ver tanto con, eh, llegó un momento en el que Marvel se centraba mucho en el Hulk rojo. Ah, sí. ¿No? En los Vengadores salía Hulk rojo, ¿no? Y Hulk Bruce Banner ya casi no no tenía el, ya no lo pelaban, ¿no? Ya no ya no salía. Y en este pues te vuelven a pintar a Bruce Banner. ¿Sí si es Bruce Banner este no como tú dices, lo están redefiniendo para a lo mejor atraerte, bueno, atraerse nuevos lectores. Creo que es un cómic al que hay que darle la, la oportunidad. El escritor está comprobadísimo que sabe hacer las cosas. Entonces, es un cómic que vale la pena, ¿no? Nada más por el título y por quién lo hace, vale mucho la pena. La verdad es que sí, digo, si no lo has leído no te voy a spoilear, pero hay una frase que para mí define, o sea, Marco Reid es un maestro porque en poquitas palabras te define qué es lo que quiere hacer y creo que es importante de que cómic tenga una misión, o sea, de, de, ¿para qué existe? o qué ¿cuál es la historia que quieres contar? si no, simplemente, pues, es un producto que está ahí y te entretiene ¿no? creo que la frase que, que define perfecto a este cómic es, Hulk aplasta Bruce Banner crea eso, así te la dejo, cuando lo leas vas a entender por qué, pero Hulk aplasta, Bruce Banner construye, eso es el motivo de este cómic, y me quedo me quedé asombrado de cómo Mark White en tres líneas te puede dar a entender lo que tienes que saber de Hulk y del personaje como tal de, de, de alguien tan complejo como Bruce Banner siempre ha sido interesante el... nunca he leído tanto a Hall nunca he leído un cómic de Hall, yo creo que este va a ser el primero pero siempre me ha parecido interesante el que te cuenten como Bruce Banner aprende a controlar a su a su alter ego no sí. el que primero es un monstruo verde que pierde totalmente conciencia de él y por ejemplo en los Avengers cuando le dice al Capitán América ah, no, dice, ajá, sí. no, o sea ¿cuál es el secreto? siempre estoy enojado sí, ¿no? o sea, eso es, es, siempre ha sido interesante, no como que te cuenten como Bruce Banner aprende a controlar a su lateral ego y bueno ya después de que no pudo no pudo deshacerse de él la parte donde donde dice ya me intenté suicidar ¿no? y el otro tipo escupió la bala ajá. o sea siempre ha sido muy interesante eso y este bueno marvel lo, lo haga este yo creo que va a redefinir varias cosas yo creo que es este es este un parteaguas no para seguir en, contando historias con, con el personaje y este en los avengers sale Hulk verde ya no es el Hulk rojo sigue siendo es ahora bruce banner y este está muy padre porque hasta cuando lo reclutan le dice oye hol ya sabes cómo resultan las cosas con él siempre, o sea, entonces, este, ¿no? exacto, pero lo necesitas, ¿no? Tan solo Iron Man en la película, ¿no? O sea, yo tengo un ejército, yo sí, nosotros Hulk. tenemos un Hulk. Con eso esa línea me mató, ¿eh? o sea, es buenísima, sí. y pues, ya vienen muchos títulos más de Marvel Now, Guardians of the Galaxy, que va a ser importante, lo está, Marvel lo está posicionando fuerte por el hecho de que va a haber una película de los Guardians of the Galaxy, por ahí del año que viene, o dentro de dos años, no estoy muy seguro. Eh, y ahora lo están reposicionando con un nuevo cómic que lo escribe Bendis, que curiosamente no está tan mal, ¿eh? Lo estuve leyendo, no está tan mal. Lo malo de, de la edición de Televisa es que lanzaron Guardians of the Galaxy número 1, versión Televisa, pero hubo un Guardians of the Galaxy punto 01 que si no lo tra si no lo lees, este que te están presentando sientes que llegaste a la mitad de la película. Desgraciadamente No es indispensable del todo, pero hay un personaje muy importante que es Peter Quill, que es Star-Lord, este dentro de Guardians of the Galaxy, que su origen te lo cuentan en el punto .01 y aquí no lo publica, entonces hay muchos detallitos que te, va, te los vas a perder porque no leyeron ese cómic, entonces pues sí, hay un área de oportunidad para Televisa porque ese número sí es importante que lo publiquen. ¿Este de Guardians of the Galaxy es el que va a conscribir Neil Gaiman? Exactamente, ahí me tienes, segurísimo Porque sí, efectivamente Guardians de Galaxy a partir del número 5 Lo va escribir Neil Gaiman, o al menos el primer número No sé, a partir del 5 Que es cuando ya van a presentar al personaje De Angela, después de que se ha introducido En este eh, En Age of Ultron. Que Age of Ultron, este, honestamente a mí no me está gustando Nadita, no me ha gustado para nada Cómo le están metiendo el, la historia Habrá quien tenga sus fans, pero digo Los dibujos de Brian Hitch para mí no justifican es cuatro números donde no ocurra nada o sea honestamente están bastante bastante malitos pero el último número van a introducir a Angela que ya es un secreto a voces ya por ahí vi el rediseño del personaje y se ve bonito o sea no está espectacular pero se ve cumplido es este yo creo que nada más por el hecho de que lo va a hacer Neil Gaiman va a ser interesante cómo lo van a introducir yo creo que no había mejor persona para introducirlo o sea esto lo hace Bendy solito y te apuesto que termina no en un fiasco no jala Este, vas es raro porque Guardians of the Galaxy, pues el mismo nombre lo dice, son ende del espacio, ¿no? Y Angela la recuerdas más como una guerrera medieval, ¿no? O sea, la viste en Spawn cazando al Spawn medieval, ¿no? Y ahora meterla al espacio, yo creo que no hay mejor persona para hacerlo, aparte de Milgremen la creó, ¿no? Entonces, no hay mejor persona para hacerlo para introducirla al nuevo universo va a ser interesante cómo lo van a hacer, no me la imagino, a mí no me gustó mucho el rediseño del, del personaje, ya lo vi, no me gustó mucho porque para mí ya no es Angela, pero bueno vamos a ver qué tal, qué tal sale, la verdad es que tan solo el que te digan que lo va a co-escribir Neil Gaiman, el tan solo ver a Neil Gaiman otra vez en los cómics, eso la verdad es que ya suena interesante, no más allá de que metan o no metan a Angela. Si sí, exacto, digo va a ser chistoso ver a Bendis que uh con gameman game trabajando en conjunto pues va a estar chistoso eso a ver cómo resulta pero yo espero que sea más gameman que bendice ese cómic la verdad sí, claro. sí espero que sí esté la parte de hecho bolttron a mí lo que nunca me ha gustado de marvel es que se la pasan evento tras evento no sí. termina un evento y al siguiente día ya empezó el otro no no es lo que no me gusta este ahorita por ejemplo ya está infinity ah, sí. a la, en la puerta y eso ni siquiera ha terminado no apenas lo van a empezar a publicar en Marvel méxico a mí tampoco me llama nada la atención no este he estado leyendo las críticas que ponen el del evento en inglés no me llama para nada la atención aparte la interrogante de decir si, si es peter parker si no es peter parker este quién sabe en qué momento de la continuidad está ahí untron yo creo que vendindy está contando su historia muy aparte de la continuidad que exista, pero si sí, es un evento que no, no me está no me llaman para nada la atención no es que no me esté gustando porque no lo estoy leyendo pero para nada me llama la atención comprarlo Infinity creo que bueno, tampoco lo he leído pero pues creo que se ve un poquito más este, simplemente por el hecho de que lo escriba Hickman, se me parece que tiene un poquito más pies y cabeza ¿no? y aparte que va a introducir más satanos que pues recordemos que va a ser personaje importante dentro de Avengers 2 entonces creo que es importante que que, que cómic se le dé seguimiento por personaje que la verdad aparte de Thanos me ha un personaje bastante interesante. Y pues ya casi para despedirnos porque ya llevamos un poco un ratito con esta transmisión, pues me gustaría despedirnos con varias recomendaciones. Me, me comentabas que también estás siguiendo algunos títulos no de Marvel y DC, pero me encantaría que me contaras por ejemplo de me explicabas que estás leyendo más de Dynamite, ¿no? Sí. sí estoy leyendo más. Este, en la transmisión pasada de Comicmania, Beto Calvo no le da muy buenas críticas, dice que es algo aburrido hasta cierto punto de repente parecen bendis platican mucho pero yo creo que el hecho de tener a ese a, a tantos personajes juntos ya es un plus no tienes a personajes muy diferentes no que funcionan en diferentes líneas de tiempo no por ejemplo está green cornet está dejado que es son muy diferentes los personajes por ahí viene también poco tiempo va a salir un un crossover entre estos dos personajes está el zorro que nada que ver con ¿Eh? con este deseado y Green Hornet por por ejemplo pero la verdad es que el primer número te construye una una historia bastante buena están están peleándose todos contra un este un gobierno autoritario y ya lo hemos visto muchas veces en Before Vendetta lo vemos claro. pero está está bastante bueno o vian demasiadas cosas o vian que conoces a todos, a todos los personajes pero manejan muy bien la, la, el, no sé la relación entre estos personajes la manejan muy bien no manejan muy bien como entra el zorro a la historia manejan muy bien de dónde viene el green cornet porque green corner está investigando en una ciudad que no es su ciudad no y te manejan muy bien porque se están peleando contra ese gobierno autoritario no no está tan hasta cierto punto llega a ser aburrido porque de repente te meten muchísimo diálogo y nada de acción okay. pero cuando te meten la acción está muy bien trabajado el cómic a mí me llama mucho la atención de cómo trajiste al zorro a ese mundo pero no nos digas hay que leerlo pero pero está padre, digo a ver cómo cómo funciona un personaje que es muy hijo de su tiempo en un contexto nuevo ¿no? y el otro que me comentabas tiene mucho que ver que es Green Hornet que lo escribe Mark Wade ¿verdad? si sí, el otro este, Mark Wade está empezando a como que a rebotear un poquito el personaje del Green Hornet Green Hornet todavía tiene otros dos títulos por ahí que siguen normalmente su publicación pero Mark White está empezando con este está está trabajándolo muy bien, este el primer número es excelente este y te están dando a entender que, que inicialmente Green Hornet no es el héroe, ¿no? Green Hornet primero es un villano entonces la verdad es que lo está trabajando muy bien es bueno darle una oportunidad como te digo ya está comprobadísimo que Mark se va a hacer las cosas Entonces, es bueno darle una oportunidad Es algo que se sale tantito de lo que es Marvel y DC Que todo el mundo conocemos Sigue siendo expandex sí. Pero este pero muy bien trabajado ¿no? Y aparte, acaba de empezar No tiene mucho El número 2, te digo, no lo, he, no lo he visto Se supone que ya salió Pero no pues pueden empezar, el número 1 por ahí en Fantástico Debe de seguir Y la portada variante está en 60 pesos, está muy barata entonces Y la hace Alex Ross que, que a muchos, la verdad, a mí sí me gusta su trabajo De Alex Ross, sí. la verdad, Pinta, porque no dibuja, pinta muy padre la verdad Si, sí, pinta muy padre Este... las portadas de Musk las hace alexos Bueno, las variantes, hay varias que no, pero... Todo el número uno Está dibujado por alexos entonces... ¿Todo el número uno de Musk es de Alex Ross? Está muy bien hechecito, vale mucho la pena O sea, a lo mejor la historia no te gusta, pero el arte está muy bien hecho. Ese sí es un cómic que yo te recomendaría que lo compras nada más por quién es el dibujante, o sea, si claro. a lo mejor a lo mejor si tú quieres la historia la vas a leer y vas a decir, "Sabes qué, me he tocado a tener razón, está muy aburrida", pero todo el cómic está hecho por Alex Ross y está muy muy bonito. Oye, ¿quién escribe? ¿Es Jim Krueger? Este, no, es Daniel. Mira, no me acuerdo cómo se llama el dibujaje el escritor. Daniel Tiene buen nombre, la verdad es que yo no me acuerdo, pero se llama Daniel, algo así. Okay, Tocayo, por cierto, sí, ¿no? Sí, tocayo subir. No. Pues sí, digo, se hace, seguramente, digo, no sé quién sea es el, el escritor, espero que sea bueno. Se me hace raro porque Jim Kruger normalmente es como que el compa de Alex Ross para casi todo, ¿no? No lo no no sabía que, que hacían varias cosas juntos, pero si sí es Daniel, tiene escritores de no tan conocidos este Dynamite, le da no son tan conocidos sus escritores, salvo ahorita Marguer escribiendo Greenhorn, ¿no? Pero Pero parece ser que están diciendo muy bien las cosas. Están relanzando ahorita a The Shadow. Este, ah, tienen ahorita ya salieron algunos cómics de Shadow. Este, están relanzando a una persona que se llama Miss Fury, Entonces, este, por ahí ta Ah, también están Max, Miss Fury también entra ahí en Max. Este, están relanzando a The Bat. Okay. También, entonces este, por ahí van bien las cosas. Te están presentando personajes que igual ya conocías antes pero parece que nos van trabajando bastante bien ¿no? y más que son franquicias muy queridas por la gente, por ejemplo mi papá es fan del avispón verde de toda la vida, le encantaba mucho más que batman y hay gente que es fan de la sombra, de spirit o sea, la verdad que bueno que están haciendo algo con esos personajes porque de repente como que los dejan olvidados mucho tiempo pero cuando regresan como que se pone interesante no? si sí, entre pleitos de derechos porque greenhorn también ya tuvo ahí sus pleitos de derechos este de shadow también Este, no son propios de dynamite pero uh -huh. entre pretos de derechos y todo la verdad es que se pierden esos personajes por ejemplo de shadow después de la película que hizo Alec Baldwin, uh -huh. ya no sabes nada de él no y green Hornet también o sea lo conoces por la serie de los 60s pero pues mucha gente no ha leído sus cómics ¿no? y por ahí tienen varios varios cómics que valen la pena buenísimo y, y yo para allá casi para terminar te voy a recomendar que vayas cuando salga en español Leas el cómic de Invincible Porque ya lo anunció Editorial Camite Que son los que están trayendo The Walking Dead Spawn, este, 28 días después eh, Fanboys vs Zombies Acaban de anunciar esta semana que eh, Dentro de poco van a comenzar con la publicación En español, en tomos Ellos le dicen tomos de lujo, no sé a qué se refieren Si va a ser hard covers o, o a qué se refieren con de lujo Pero va a empezar a publicar Invincible Que es, yo creo que Si no es que los mejores Tal vez el mejor cómic de superhéroes que hay ahorita en el mercado Así, punto es maravillosa esa historia. Ahorita ya no hay mucho tiempo, pero espero pues posteriormente entrar un poquito más en Vince A grandes rasgos es eh, es un Superman mezclado con un Spider-Man para una nueva generación de chavos. Es este darle vueltas de tuerca a lo que ya sabemos de los superhéroes. Es un cómic que afortunadamente es un cómic solito, o sea, no depende no es no depende de 20.000 cómics para funcionar, o sea, no es de un universo compartido, aunque sí funciona dentro de ese contexto. Pero todo lo que escribe Robert Kirkman en Invincible son joyas. Realmente es de los mejores cómics que super se pueden encontrar. Y de veras, si no les está gustando lo de los nuevos 52, ahorrense esa lana y compren Invincible cuando salga. Porque créanme, no se van a arrepentir. Y más que va a estar hecho en tomos, porque van a tener más tiempo de lectura de disfrutar a este personaje que es una verdadera maravilla. Ay, cuando salga, cómprate el primer tomo, léelo y ahí nos cuentas qué te parece, mi estimado Neil. Va a valer mucho la pena porque Invencible ya es un cómic que ya trae 100 y cacho números, entonces sí. te, el que lo saquen en tomos va a valer mucho la pena porque lo que están haciendo por ejemplo ahorita con Irredimable o Incorruptable, ah, sí. la verdad se van a echar un montón de tiempo para poder terminar los treinta y tantos números que son de cada serie y bueno si sí te queda con, con ganas de más ¿no? quieres ya leerlo, rápido. leer más si quieres rápido ¿no? y... Bueno, que lo saquen en tomos es muy bueno, ya había escuchado algunas de las reseñas que das de Invincible y se ve que está bastante bueno. Sí, la verdad es algo que se si lo sacan en español si sí me voy a subir al barco, sí, este, pienso leerlo. La verdad es que no me han, me han animado a leerlo en inglés, pues por la parte de que son varios TP, son bueno. varios números, entonces, y hay tantas cosas que leer, hay varias cosas que sí. están saliendo muy buenas y que vale la pena, ¿no? Este, tomos de lujo se refiere a que lo van a sacar en lo mismo que sacaron de Walking Dead ah, Ok, okay. <risa> okay, okay. Que, que está bonita la edición, sí, eh. o sea el papel está bonito, está fun, fun, este, la traducción está muy cuidada Te puedo decir que yo, yo, yo tengo las dos versiones en inglés y en español y la traducción es muy buena este El diseño de página está muy bien hecho, la verdad en ese sentido A lo mejor no tienen los precios de Televisa o no tienen la regularidad de Televisa Pero al menos el trabajo editorial que hacen sí es muy bueno, sí es muy bueno el camito O sea, saben su chamba la verdad Esperemos que estas editoriales Bruguera y Kamite pues subsistan, ¿no? O sea, se, se ve que no tienen el poder de poder de marketing que tiene Televisa, pero pues esperamos que, que trasciendan, ¿no? Porque la verdad es que están trayendo más Bruguera, por ejemplo, está trayendo cosas muy buenas. Este, Kamite pues por ahí va Impenso, yo creo que va a ser bastante bueno. Acaban de relanzar Spum. Este, van a relanzar no sé si Brugera o Kamite Hellboy. Sí, sí, sí. creo que también creo que volverá no este pero también van a ser números número sueltos entonces este ahí es, se va a perder un poquito el pero esperemos que subsista no por lo menos que, que logren terminar las publicaciones que traen no porque te logran terminar aquí en méxico en corrupta vol redeem o sea sería demasiado sería una lástima que lo dejaran por ahí el número 15 el número 20 y, y no volviera a salir no De verdad, sí, cómprenlo, cómprenlo, de verdad, si se acercan a sus de revistas, no está tan caro, y créanme que si, si prefieren gastarse 30 pesos en ese que gastárselos en, uh, no sé, Superman, que ahorita está bastante malito, mejor lean Incorruptible, lean y Irredeemobile, esos son muy buenos cómics, y ojalá que pues, que la gente los apoye para que lleguemos al final de la serie, porque son buenísimos, la verdad es de lo mejor que está también en el cómic de en otra vertiente, más oscura, pero muy muy buena. Y pues mi estimado daniel pues yo creo que ya estamos concluyendo esta emisión del café con miquero de veras te agradezco muchísimo que te que nos regalaadas un ratito de tu tiempo para convivir para este platicar un ratito conmigo para platicar con la audiencia del café con mique de con mimanía de veras muchísimas gracias por por habernos acompañado y antes de que nos esperamos algún mensaje este donde quiera a la gente este si también si quieres que alguien se ponga en contacto contigo como te pueden contactar no sé tú dinos este no pues darte las gracias a ti también por este por la oportunidad de platicar un rato de esto. Este, no no tengo mucho la oportunidad de compartir mis gustos con, ¿no? porque no conozco mucha gente que le guste este medio, pero pero hablar es fantástico poder este, no me la creo, ¿no? Poder este compartir y hablar con, con alguien que comparte la misma pasión. Muchísimas gracias por la, la oportunidad de participar contigo y bueno, pues cuando quieras ya sabes aquí somos materia dispuesta, ¿no? Buenísimo, amigo. De verdad, muchísimas gracias a ti. Y también ya para despedirnos les recuerdo que está ahorita vigente el concurso en la página de Noveno Arte este Visiten esa página, es una página en Facebook, no la busquen como novenoarte.com porque no existe O sea, es una página en Facebook, métanse a su face Pónganle en el buscador Noveno Arte Denle un like Y en esta página se pueden hay dos concursos vigentes para ganarse cómics autografiados por Slot y por Capulo Que lo que tienen que hacer es escribir por qué les gustan esos cómics básicamente Y este participen, díganles por ahí que llegaron por este, Comic Manía o por el Café Comiquero Denle un like también a esa página y este... Son, eh, hay muy buenas cosas, buenas, buenos contenidos en esa página también, no hay un fin de lucro como tal este simplemente es compartir ese amor que tenemos por los cómics este chequenlo y se los ganan o ahí compártanos con qué lo con qué escribieron y se los ganaron muchísimas gracias nuevamente a Daniel por habernos acompañado, gracias a ustedes por haber escuchado una emisión más del Café Comiquero eh, pues nos esperemos para la próxima semana, en cualquier momento del día lunes que tengan una excelente semana muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, que tengan una excelente semana, hasta luego, gracias totales, adiós